Bienvenidos otra semana más niños y niñas, estamos eh, reunidos para traeros un nuevo especial, bueno una semana más digo eh, Esto no sé si saldrá con, con el programa anterior de pelis de Tim Burton o saldrá en sanitario porque todavía tengo que, que analizar este Cómo van a salir estos estos programas, pero bueno eh, De igual manera hay que presentar a los colaboradores para hablar de esta nueva trilogía de películas de Batman Porque no es oro todo lo que reluce, ¿verdad chicos? Eh, tenemos aquí a los Javis incansables y guardianes de la noche Empezamos por Carrillo, ¡bienvenido! Hola, ¿qué tal? Eh, aquí otra vez con, con Batman Y encima vas tú y dices que hay otra en los años 40 y No sé si también <risa> <risa> nos vas a encargar ver, ¿no? Puede ser tremendo Pues igual algún día os mando ese menester <risa> Y ya verás tú, Carrillo ¡Jajaja! <risa> Eh, pues vamos a pasar con el siguiente colaborador que tenemos por aquí, que es eh, Harry Campbell ¡Santos micrófonos, Batman! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Santos murciélagos! Este que es, esto digo yo que es el especial cine mierder de la saga de Batman, ¿no? Quiero decir lo que vamos a hacer hoy o algo así o, claro. o cómo va esto Nos falta Fernando Blanco para que la reviente toda Nos, No hubiera estado mal invitarle, la verdad Eh, ¿Estás preparado aquí en la Bat-Guarida del Sith para hablar de estas Bat-películas delante del Bat-micrófono? No me queda más Bat-remedio <risas> Pues vamos a bat empezar con este Bat-programa de la guardia del Sith Así que chicos, poneros a brecharos en los cinturones, preparar los Bat-sprays y los Bat-auriculares -bat ¡Que comenzamos! Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Soy John con la guarida del Sier. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos ¡Ja, ja, una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Y... Uníos a la guarida. Uníos a la guarida. tras la guarida. tras la guarida. tras la guarida.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 No perdáis la guarida del S.I.E.R. Estaría ahí. Y si vosotros no lo hacéis, las tinieblas vendrán. Escucha estos acertijos. Dime si los interpretas como yo. Uno. ¿Qué es lo que tiene la piel amarilla y escribe? Un plátano bolígrafo. Bien. Dos. ¿A qué personas asocias con un determinado color? ¿Color? ¿Personas rojos? ¡Los rusos! Exacto. ¿Y ahora qué crees que esto significa? ¿Plátano? ¿Ruso? ¡Ya lo tengo! Algún ruso va a resbalar con una piel de plátano y se va a romper el cuello. Eso es, Robin. El único significado posible. Y vamos a bat comenzar, no, ya, ya lo dejamos porque podemos bat tirarnos así todo el programa. Y vamos a comenzar con la película eh, que por orden pronológico va antes, que es la película de Batman de 1966 con el director Leslie Martinson. Y vamos a ver quién nos trae los datos de producción, que como siempre, si no estoy equivocado, es camp Carrillo, Carrillo, Carrillo. Pues sí. ...tenemos menos datos de los habituales... ...para decir que son las películas... ...más antiguas... ...cuesta más encontrar encontrar datos... ¿no? ...sobre todo de, de económicos y eso... Eh, ...Batman la película... ...porque encima tuvieron la cara... ...de añadir eso de la película... ...cuando esto es todo menos... <risa> ...menos una película... ...esta es una obra de teatro de coña mala... ...más Entonces, bien es, es una... un capítulo alargado de la serie... ...y extra <risa> sí, alargado... De, ...de hecho... ...de hecho fue algo así como... Como si fuese un episodio piloto, por lo visto estuve leyendo que correspondía un poco al guion del piloto de la serie Y que y que sacaron después, tras la serie, impulsado por el éxito que, que tuvo la serie de televisión Para para un poco promocionar la serie también en, otro, en otros lugares fuera de Estados Unidos Porque estuve mirando Eh, la película de 1966, dirigida por un tal Leslie H. Martinson, eh, contó con un presupuesto de 1.377.800 dólares y, y obtuvo una recaudación de 8.128.345 dólares. Eh, está bastante bien, sí decir, eh, recaudaron una buena suma. ¿no? El rodaje de la película tuvo lugar entre el 25 de abril del 66 y el 31 de mayo del mismo año y tardaron un mes y poco, ¿no? en hacer esto. La, la productora era extraña. Joder, <risa> me, me parece ¿verdad? mucho, <risa> como vean tardado más, no claro. Bueno, nos estamos metiendo mucho, pero esto era del 66, que, no, vamos, bueno, eh, Es decir, ¿habría ejemplos de, de películas hechas en, en estos años que eh, se supone con, con los mismos medios y que Y que le pasan por encima, ¿no? Pero, Hombre, sí, eso... Nunca, nunca, se sabe, nunca se sabe con estas películas, cuando te encuentras películas como estas, eh, realmente eh, si trataban de homenajear algo, como, como decíamos ahora, o que no, debe, la verdad que a partir de ahora deberían poner, eh, en vez de Batman la película, Batman, el homenaje, ¿no? Para... Hombre, eh, si no, te, no estoy equivocado, en aquella época el cómic... Eh, iba precedido de la fama que tenía la serie, ¿no? Y cambió rigurosamente su tono y era más blanco, ¿no, Javi? Esto tú lo sabrás más. No, la, la, en la edad de plata del cómic, de sobre todo en los cómics de Batman, eran este estilo, ¿eh? Era muy camp, era muy este tipo de, de, de enemigos, en plan muy chorras, muy como lo vemos en la película. O sea, la película adapta cómic. No es no es que sea una versión sui generis de, de la serie, ¿no? O sea, no, ni de la película. El cómic era así. O sea, aquí vemos el Batman con los trajes de 20.000 colores, la Batfamilia entera que había hasta el Batperro. O sea, era todo sí, un estepilante. es este verdad. Tenía la Batfamilia completa. <risa> Joder, me, me da la cara. Bueno, sí, muy, este mismo año mal. se estrenó, por ejemplo, el bueno, el fe el malo, que en comparación pues, son... Pues, o Alfie, de Michael Caine, y películas así. O sea, que en aquella época sí que... ...hay películas atemporales... ...no como esta que es muy hija de su... ...de su tiempo... Mm. ...mucho, sí, muchísimo... Luego, ...es que... ...es eso, parece hecha un poco de... ...de guasa, ¿no?... Pero bueno, yo no soy experto en la, no sé si tiene mucho de de No, no te de, puedo asegurar, te puedo asegurar que el cómic de esa época de la Edad de Plata de DC era más o menos por el estilo. O sea, hasta que digamos que hasta que llegaron los 70 y sobre todo con Batman, ¿eh? uh -huh. Llegaron los 70 y empezaron otra vez a renovar personajes como Joker y tal y, y quitar toda esta parafernalia, entonces sí cambió la cosa, pero pero hasta los 60 en 60 y pico era algo así. No está muy desencaminado esto. Se estrenó el día 30 de julio de 1966 y en aquel mes se estrenaron, bueno, a ver si lo veo por meses, no, bastante complicado de ver por meses, porque en aquella época pues había muy pocos estrenos al año, pero bueno, que había había películas que ya se tomaban en serio, en serio como eh, Viaje Alucinante, que en la ciencia ficción así un poquito más seria de lo que había en aquella época y cositas así, ¿no? Luego estaban cosas como golfus de Roma. Bueno, sí, mira, el mismo mes estrenó golfus de Roma, eh, Las águilas azules y cosas así. Bueno, pues. es, el, es el año también de Fahrenheit 451, de, de Sansón Truffaut. Uh -huh. Por ejemplo, películas así que mezclaban un poco también la, la ciencia ficción. Como... Uh -huh. Sí, pero bueno, pero... lo que decíais, decí también había otras películas. Pues mira, aquí en tema Virginia Woolf también estaba ese año. Sí, eh, claro, El, el Janssen y Llamas. ¿no? Drácula, Bien. príncipe de las tinieblas. También. Uh -huh. O sea, estamos en un año importante. No creáis que, que no era un año así cualquiera. En Mandeja de Plata, no. peliculón ese año. Y en la segunda parte de, de Los Siete Magníficos. El regreso de Los Siete Magníficos. Esa película que nadie se acuerda de ella. Cortina <risa> Rajada también, de Alfred Hitchcock. Y la película de, de hace un millón de años. La de, de, la de Raquel Raquel. Welch. Raquel Welch, eso es. Ah, pues mira, esa, esa a lo mejor sí que, sí que está más en el tono de esta, cosas. porque yo la estuve viendo hace poco y es un desastre también. Pero, de... Hablamos de secuelas y precuelas, pero aquí teníamos la secuela del zorro, la secuela, la secuela de los siete magníficos, si miras atrás en el tiempo y teníamos muchas secuelas en el año 66 ya, ¿eh? como Drácula y el príncipe de las tinieblas, que también es otra secuela. O sea, que, que mm. Mucho se queja la gente hoy en día de las secuelas Pues mira aquí en, una, en mira, una época Y la película original de Django También estaba este también, año efectivamente Bueno, vamos a centrarnos un poquito más en la película Que nos estamos yendo por los derroteros Con las ganas que tenemos de hablar de ella, por favor <risa> la, la eh, Seguimos con lo que estábamos comentando seguimos. La productora es Greenland Productions Y William Dozier's Productions En Estados Unidos la distribuyó La 20th Century Fox Y en España eh, Incine ...distribuidora cinematográfica S.A. Eh, comentar que en España tuvo 482.957 espectadores... ...que a mí me parece una barbaridad... ...de gente que fue a ver esta película... ...y recaudó, traspasados a, a, a los euros actuales... ...318.434 euros. Y, sí, pero, pero en España es que había que, que contar una cosa... ...en España es que aparte de en el 60 y pico... ...cuando hubo la supermanía... ...o sea, cuando se estrenó Superman... Eh, ...meses después aprovecharon el tirón... ...y estrenaron en cines otra vez Batman... ...y la gente volvió a ir a verla... ...entonces ahí tendrían que sumar las dos... ...las dos etapas ¿no? Por eso tiene tanta recaudación... ...y por eso pone que ha ido tanta gente a verla... ...porque fue aprovechando ese tirón... ...cuando cuando volvieron a colar en cines eh, esta película... ...sí, es que fueron fueron a verla casi medio millón de personas... ...cuando por ejemplo... Eh, eh, bandman Forever... Y, ...y Batman y Robin están por el millón y poco eh, sí. ¿sabe? Que, que, que te pones a compararlos y, y, y fue gente a verla ¿no? esta película y, y nada y por último la película producida por william Dossier, no es el productor de esta de esta película del cual no, no, no tiene nada así muy allá ¿no? eso en cuanto a los datos de producción y lo que comentamos al principio que, que era un poco lo de que correspondía un poco al guión del piloto de la serie y que se sacó para, para promocionar la misma ¿no? en el resto del mundo. Vale, pues si eh, no tenemos un dato más para nosotros, pasamos a lo que tenga Campbell. Pues dirección y guión. En dirección, como decíais, teníamos a Leslie leslie Martinson, eh, director que falleció hace unos meses, además, a la edad de 101 años. esto era Este era un director de, de televisión, prácticamente. De hecho... Eh, si empezamos a mirar su historial de series de televisión, a todos nos entra el rollo nostálgico, porque empezó, bueno, en los 60, pues había dirigido Maverick, El Abispón Verde, Batman, eh, la serie, ya no solo la película, sino la serie, luego eh, Ironside, Misión Imposible, La Tribu de los Brady, El Mago, que fue aquella serie en la que salía Bill Bixby, que luego sería El Increíble Hulk, también en televisión, eh, El Hombre de los 6 millones de dólares, La Mujer Biónica, La Mujer Maravilla, repiten eh, en temas de cómic, back Rogers, con 8 basta, Dallas, El Serif Lobo y Arnold, entre otras. Sí, que no ha no juntado nadie. ¿eh? O sea, este, pues prácticamente las, las series que tenemos así en plan rollo nostálgico, muchas han estado aquí incluido el señor Martinson. Eh, como digo, era eh, un director de televisión, pues como era antes el, el tema de... De, de los estudios de cine y televisión no o sea prácticamente estaban a sueldo de los de los estudios más que de, de proyectos personales, entonces era un no parar de trabajar. Eh, bueno. Como guionista pues tenemos a Lorenzo Sempel Jr que además de esta película y de la serie del avispón verde también fue, bueno, hay que decir que fue creador de la serie de Batman, o sea era el, el guionista original. Luego también eh, fue guionista de otras películas, aquí tiene un, un nivel de sube-baja porque fue guionista de Papillón de Los Tres Días del Cóndor, pero también fue guionista de King Kong de 1976 de la que hablamos hace unos cuantos programas en, en lo de Cine, Dino de laurentis no también fue guionista de Flash Gordon, de Nunca digas nunca jamás y de China, Reina de la Selva, lo que estaba diciendo eh, es capaz de lo mejor y de lo peor de aquella época uh -huh. y tanto, de lo peor <risa> joder <risa> genial Eh, continúa, perdona, Campbell, que te interrumpo eh, No, no, y luego lo único que, bueno, lo que podríamos decir ya, por mi parte, lo de las referencias de cómic, lo que hablábamos antes Esto es un Batman en la edad de plata, exactamente esto Bueno, y menos mal que aquí no recuerdo en la serie que no le da por viajar al espacio, a planetas de dimensiones donde siempre había un Batman distinto, el Batman de la dimensión X el Batman que, bueno, que luego Morrison lo adaptaría años después en plan serio pero, pero vamos, que de aquella era para verlo Entonces, pues claro, era todo este tono, un tono Kahn desenfadado, eh, historietas infantiles prácticamente. Porque realmente Batman empezó a evolucionar en los 70, de mediados de los 70, cuando se dieron cuenta que los lectores de cómics ya tenían una edad y ya necesitaban contenidos más adultos en los cómics. Pero hasta entonces esto era lo que había. O sea, la serie no es una exageración. Cogías un cómic y eres tres cuartos de lo mío por lo menos con este personaje. Además de hecho, uno de los personajes que salen y, uno, o sea, y un icono dentro de Batman como es el Joker en esta época es que era era un bufón absoluto. O sea, hasta los hasta la que la llegada de Neil Adams y más Rogers no se volvieron a ver historias con el Joker en plan amenazante, era lo que vemos aquí, ni más ni menos. ¿De acuerdo? Pues si no tenéis nada más, ¿Se puede comentar algo del casting si quieres por encima? Eso te iba a decir, eh, Carrillo, presenta tú el casting, cuéntanos un poquito por encima ¿Trabajos más destacados de cada uno de ellos? ¿Qué os parece? ¿Cómo? Bueno, cuéntanos, Carrillo Pues, eh, <risa> como Bruce Wayne y, y Batman está Adam West Que una de las mejores cosas que se puede decir de él en esta película Es que está doblado por el, por el gran Constantino Romero que, que por lo menos pusieron una voz, una voz buena, ¿no? Eh, pues buscando así en la filmografía de, de Adam West, pues muchas cosas relacionadas con, con Batman, desde luego la, la serie, también algún cameo en, incluso en The Beat theory en la temporada 9 y, y también al, algún cameo en Los Simpsons, no. Y es, es, es el alcalde de Padre de Familia, o sea que ahí tiene también protagonismo. Alcalde también de Cuajo, sí. mm, qué, sí. qué orgulloso tiene que estar. Sí. <risa> Pero así en, en cine, cine, poca cosa. Una película que se llama Johnny Bravo. ¿Johnny Bravo? y sí. <risa> También ha hecho de los dibujos de Johnny Bravo, váyatela. Y también puso su voz en la película de animación... Eh... Chicken Little. Este hombre es un crack. Es un crack, sí señor. Viva Dan West! <risa> West. Pasamos a, a Robin, otro otro que debe ser un, un crack, que está interpretado por un actor que se llama Bart Ward, del cual se sabe aún menos, ¿no? es decir, se sabe que interpretó a Robin en la serie de, de televisión y que sale en esta película, pero datos de que haya salido en otras cosas, prácticamente es que no hay, no hay nada. Hombre, salió eh, en lo que Academia sí. de Maleantes, Ciberchic, La chica que yo quiero, en Boulevard, El ojo de la ley y Batman recuerda. Ninguna ¿Dónde estás ley... metido para ver eso? En, en, la, en los bajos fondos. <risa> y ninguna tiene eh, nota en Finafinity. ¡Joder! <risa> ni una nota. <risa> Son películas eh, perdidas por ahí. Y tanto. Cuéntanos. Como, eh, el, como, como el videojuego de DTS. Eh, ese es ha asistido nunca. La, la tiene enterrada, por ejemplo. Eh, como Catwoman, eh, Lee Meriwether, que tiene un nombre así un poco de, de boxeadora. <risa> <risa> Completamente. Como lo me parece, Lee Meriwether. Sí, sí. ¿no? me, me recuerda algún boxeador, ¿no? Eh, <risa> ha aparecido en la serie de Misión Imposible, por ejemplo. Eh, en la serie viaje a las Estrellas, que en España, por lo visto, se llamó La Conquista del Espacio, y también, en, más bien en series de televisión, en otra serie que se, que se llamaba Barnaby Jones. Jo, yo recuerdo también, la del túnel del tiempo. Sí. Mm. Uh -huh. eh, y después tuvo también el, el inmenso placer de ser actriz invitada en, en Melrose Place, por ejemplo. Anda, pues eso me lo he perdido yo. <risa> <risa> Luego, como Joker... César Romero. Eh, de César Romero, que podemos comentar? Que tiene una filmografía amplísima. Se hecho de eh, todo, sí, sí. Ha de todo, aquí hay al menos 200 dos, y pico películas. ¿no? Sí, pero mucho mucho este en aquella en la época del western, ¿no? O sea, era uno de los de los recurrentes y, y tuvo una época muy de mucho trabajo en Hollywood. ¿eh? Por eso el fichaje aquí en en Batman. Participaba en la serie de televisión del Zorro, por ejemplo, de 1959. O películas, la verdad que muy de serie B, casi todas, ¿no? En la serie también, de Batman, por supuesto, en, en aparte de en la película, en la serie. Es decir, los que estaban en la serie están prácticamente todos aquí en la, en, en la peli, ¿no? Luego, como el pingüino, Burgess Meredith, creo que este es un actor con más, con más nombre, ¿no? Pero no, Apareció... no vais a hablarme de la barba de César Romero haciendo el Joker, ¿no? Oh, sí, que, que tenía por contrato que no le podían afeitar el bigote, porque el bigote era su seña de identidad. Entonces le tenían que maquillar la, la, la cara del Joker encima del bigote. Y claro, ¿Qué? ahora, desde que llegó la época del DVD, pues ese bigote canta que no veas. Joder, que porque antes es que estaba todavía desapercibido, pero ahora... Es tremendo. Pues de Burgess Meredith, por ejemplo, destacar que tiene un papel súper mega conocido, que es el de... Mickey. El de entrenador de, de rocky balboa no mickey go en la saga de rocky es por seguramente por el, el papel más conocido que hizo en su, en su vida y, y luego también participó en una primera versión de furia de titanes uh -huh. en el año 80, en el año 81 coincidiendo con lo olivier y Ursula andrés y también en dos viejos gruñones junto a Jack clemon y walter mateo también y sobre todo claro conocido por, por haber salido en en la saga de Rocky, uh -huh. también en la serie, interpretando el mismo papel, otras películas como Lo que piensan las mujeres del año 41, de Ratones y Hombres del año 39, película que estuvo nominada al Oscar, por ejemplo. Es decir, es un actor con amplio recorrido y, y digamos que de los más conocidos de la película. Y en El, en el clan de los irlandeses también salía, o sea que uh -huh. ha salido sí. en películas, ha tenido alguna que otra película por ahí en su filmografía bastante interesante, sí. Luego, interpretando al, al acertijo, está Frank frank Gorshin, del cual, no sé si, si así era buscado algo para ir. Pero, a ver, eh, aparecen películas como, como 12 Monos, por ejemplo. Pues no, no lo sabía. Eh, como 12 Monos y ahí también el artista invitado en series de televisión, como Star Trek, por ejemplo, también. ¿Qué más por sí, trabajo trabajo así de, de, de, de serie b serie z de doblaje en, en videojuegos en animación o sea es un hombre que no ha parado de trabajar pero claro mmm, lo que es fama fama como la que tuvo en la época de bat de la serie de batman pues no ha vuelto a tener o sea es un recurrente figurante etcétera etcétera Ajá. después el alfred de esta de esta película es alan Napier, del cual tampoco hay gran cosa. Sí, bueno, pues eh, creo que lo último que hizo fue la serie y, y, y otra serie posterior, pero la serie de Batman y otra serie posterior, pero bueno, antes sí que tiene muchas cosas. Sí, Viaje, tiene Marnie la Ladrona, por ejemplo, sí, de Alfred Hijo, como secundario. Viaje al centro de la Tierra, sí. eh, Mujeres Culpables, La Isla de las Mujeres Perdidas, a ver, tiene mucha serie B y muchas cosas así, pero bueno, tiene... Incluso, sal, tiene incluso sale cine. en Julio César, creo la película de Marlon Brandt. Uh -huh. Pero será como, vamos, super secundario, pues yo no, no, no lo recuerdo. Porque... En Tarzán, hay, hay el desafío de Lassie también salió. O sea... <risa> en la... Mira, en Lassie ha salido en, en un par de ellas. O sea, tiene la de Driftwood, que, que yo creo que es una precuela de Lassie. <risa> las colinas de mi tierra, que es Lassie en las colinas de... De casa o algo así, o sea que ha salido en casi todas las de Lassie <risas> esa, esa de Lassie sí, eso es carne de, de poca ¿eh? Sí, sí, está, está haciendo un especial a Lassie sí. <risas> Luego como el comisario Gordon, que, que, que también sale casi todas las películas de Batman, está Neil Hamilton, que tiene, bueno, tiene bastantes películas pero también es un actor, por ejemplo Tarzán y su compañera del año 34 o Tarzán de los monos de 1932, que es la primera película de Tarzán Pues salía este este actor que ciegas, incluso desde eh, de los años 20 y... sí sí aquí hay mucho cine clásico que hemos visto mucho de ellos ¿eh? yo por ejemplo la de cita ciegas yo la he visto por ejemplo de, de muy pequeño eh, y algunos algunos otros títulos que puedes leer de, de, este, de estos actores yo, yo reconozco mm -hmm. que he visto muchos de ellos que hay muchos no me acuerdo pero si sí os he visto Y después, en cuanto al, al reparto, ya los demás son ya muy secundarios. Creo que más o menos en los personajes principales han, han comentado. De acuerdo. Eh, pues nada, hemos hablado ya un poquito de datos de producción, de casting, dirección, etc. Así que yo creo que es hora de meternos con la película. Sinopsis, Campbell, a ver si tienes Uf, bat, bat huevos a analizarnos aquí a Batman digo, pf, Dios mío lo que me ha pedido, vamos a ver sinopsis, esto no tiene sinopsis para empezar porque esto es una sucesión de, de, de sketch yo creo o sea, in, de, de, después de verla te quedas un rato diciendo a ver de qué iba la película, aparte de que salen de vez en cuando los cuatro juntos los, o sea, eh, la básico es eh, se unen cuatro villanos de Batman, a, a saber, el pingüino el Joker que aquí le llaman el arlequín, me de todo saber por qué Eh, Catwoman y el Enigma para eh, secuestrar un barco que tiene, eh, eso, eso me lo tenéis que explicar porque yo eso de la máquina que transformaba en, ¿que era whisky o algo así? <risa> sí creo, es que mira, <risa> yo es que, de verdad, entre tanto, entre tanto bat no sé qué, Bad no sé cuál las chorradas que hacen los cuatro enemigos, que a cada cual es para verlo Eh, luego que eh, o sea, la película va por un lado y de repente te salta otra cosa que no sabes ni por dónde ni por dónde llega. Los y esas entradas por Dios de Batman y Robin para cambiarse en la cueva que cada vez que sale una yo tengo que mirar para otro lado porque no no me lo puedo. Digo, no puede ser verdad, de verdad que no. Eh, ese momento a mí es que me ha quedado un momento clavado cuando llegan con urgencia para meterse en la bad cueva y está Alfred con la eh, jardinera allí tranquilamente y le saludan de una forma bucólica como si esto fuera una película de los Brady <risa> <risa> yo me quedo así como diciendo Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, de todas maneras quiero eh, hacer la sinopsis que aparece aquí en Final Affinity Batman y Robin se enfrentan a un grupo de criminales entre los que se encuentran sus eternos rivales Joker y el pingüino quienes se han apoderado de un sofisticado artilugio Para dominar el mundo. Eh, fin de la cita. Bueno, vale. <risa> parece seria y todo, la película. 105 minutos rellenados con eso. Y mucho pau, y mucho guau, wow, y mucho guf, y los acertijos que... Oro parece, plátano es. Sí. <risa> con, el, con el misil que escribe en el cielo, porque eso he también otra... Eh... Es que es mucho. Y luego el, el, ese submarino que el periscopio es la cabeza de un pingüino. También, o sea, cosas que no... Esa Catwoman disfrazada de reportera rusa que además no puede... Es que va disfrazada de estereotipo. Totalmente. O sea, están en Gotham con todo el sol ahí pegando y la tía con un, con un abrigo de pieles de leopardo con su sombrero de piel de leopardo al estilo ruso. Ma, Dios mío de mi vida. que Yo, yo es que no, no, no. ¿Pero no, no, a quién se le no? puede olvidar ese momento en el helicóptero, en el Batcóptero? En sí. el que Batman le dice... Bueno, eh, bueno, Robin le dice... Tenemos algún tiburón explosivo. Un Bat-tiburón explosivo. Que es va, que está aquí que nos va a matar. Pues coge el repelente de Bat-tiburones. como El si bat re, El Bat-repelente bat de Bat-tiburones. Bat como si fuera algo de toda vida. O sea, claro, esto tienes que haber visto la serie... Para que te suene tan familiar... Como tan familiarmente te lo dicen. Pero claro, tú no has visto la serie. Te ves la película y dice Pero, Robin, coge el bat repelente. <risa> ah, es verdad que tenemos aquí un bat repelente de tiburones. Joder, de... No, no, pero es, es que es para ver la escena porque el momento en el que se en el que Batman llega al agua y cuando vuelve a, sal, a salir del agua sale con un tiburón de goma metido por dentro de la pierna, <risa> o sea, eso no tiene precio. Que es cuando dice, el otro es explosivo, coño, tiene, tiene rayos X, eh, ahora el Robin pasa a ver que es explosivo, venga, va. Eh, o sea... No, no, no, y luego pegándole puñetazos al tiburón y se está viendo cómo es un puñetero muñeco de goma. Es una goma, es una goma. Pero, ¿qué, me, qué opináis de, de, del alcalde del alcalde y de, del comisario Gordon y esas reuniones que tienen como si ellos fueran la policía? o eh, Porque, claro, aquí Batman y Robin no estaban fuera de la ley ellos eran parte del policial y eran simplemente sí, unos enmascarados Estaban aceptados, estaban aceptados. Sí, sí. No, no, aceptados son parte de eso o sea, son la defensa contra la ley, ese momento que van con el backóptero volando y cruzan cuatro policías por la calle y se ponen firmes se quitan la gorra y le saludan como si estuvieran saludando a la bandera Sí, o la, es... o la pareja, de, o la pareja de, de ancianos creo que está en un parque y se caminando al cielo y, y, y el hombre dice eh, me da mucha tranquilidad saber que, que están ahí están vigilando con su misión primeros sumisión y pasan por la por la azotea del edificio y todas las chicas en bikini saludando. Sí. O sea, esto sí. es de verdad que esto es para esto mejor verlo, pero vamos, para verlo con un barril de cerveza y cualquier otra cosa que pilles por camino, vamos, porque eh, te lo vas a pasar pipa. Eso es muy detalle años 60, eso de la, de las chicas en bikini. <risa> Le quedó muy muy James Bond también. Y ese momentazo en el que ...Batman va con la bomba... ...por encima de la cabeza... ...esa típica bomba... ...redonda... ...con la mecha ahí encendida... ...que le dura... ...cinco años... ...que la lleva encima y se encuentra... ...con una monja... ...con una familia... ...con una, con una mujer que pasea a un niño... ...y dice pues... pues ...ve el mar, ve el, el muelle y dice... ...ah pues lo tira al mar... ...y se ve... ...como hay una familia de patitos... ...en el, en el mar... <risa> tiene el puto mar una familia de patitos. Y entonces ahí es cuando la lanza vete a saber dónde, porque ya no me acuerdo. Pero el, el, el humor este es... Joder. Para mear y no he la, la serie las la serie así de mala. Sí, claro. Sí, lo que pasa que tiene mucho... El, el truco que usaron fue que metieron Mucho actor conocido de, de villano De Batman, metieron mucho secundario Muchas apariciones y cameos así de, de gente Famosa y entonces pues eso llamaba que, no, que quieras que no al espectador, de hecho Uno de los villanos es Vincent Price O sea que Que mmm, Hay eso, que, que, o, o sea, había gente, directores de cine, actores y tal, importantes haciendo de, de eso, de villanos ocasionales en algún capítulo. Y vamos, si la serie era así, era el mismo estilo. Eh, yo lo único que digo, el que está para matarlo es Robin. O sea, jo. no me extraña la, la escena esa del Batman soltándole un guantazo al Robin, porque es que... <risa> <risa> <risa> <risa> Tío, está para ello, ¿eh? Está para eh, ello. Oye, ¿y qué me decís de Catwoman oh, llevando el gato? Sí. <risa> para pa que se note que Catwoman pues viene de gato, de, de gatuna pues ella va con el gato y al final de la película cuando están peleándose en el submarino se ve a Batman y lleva todo el rato el gato en brazos, o sea, y se lo van lanzando Digo, esto sí que es maltrato animal hoy en día esto no se podría hacer al gato lo marean que no veas Joder, es demencial eh, a ver, es para verla Yo esta vez, esta de vez, no no he tenido el valor de verla. O bueno, es que yo la he visto ya unas cuantas veces por mis oyentes. Ya es la tercera o cuarta vez que me la que me la vería. Y no, esta vez ya he dicho que no, que se la vean solo mis colaboradores, que sufrán ellos. <risa> y, y claro, yo hay cosas que, que no me acuerdo, así que venga, Carrillo, que yo sé que tú tienes por ahí alguna cosa que seguro que también quieres comentarme sobre ella. Yo la tengo muy cogida con pinzas, porque la... la sinceramente me la puse me la puse por la noche y me quedé dormido en mitad de la película <risa> luego puse luego la puse de nuevo hoy un rato a ver si se si la veía pero no terminé de verla no, la, la tengo muy muy con pinza eh, a mí la, la frase que más me marca de la película y del tono de la peli es cuando en esa escena famosa de, del tiburón de goma Hay una, hay una parte en la que Batman le dice a Robin, ¡Aumenta la penetración! <risa> <risa> que vaya vaya doblar. Sí, sí, Constantino Romero diciendo eso, pero por Dios. Oye, ¿qué me ver, decís de esos títulos una cosa, de crédito? Una cosa que hay que decir, así si el es que le gustan tanto esas fases de investigación y todo eso, el momento en el que Bruce Wayne queda con, con la identidad de, de Catwoman Iván, Robin y Alfred investigando detrás y Alfred haciendo la escucha desde el coche con ese antifaz negro debajo de las gafas no sea eso, eh, también bueno, Dios mío yo creo que esa escena no lo voy a olvidar en la vida y ese esos títulos de crédito para empezar bien, bien, bien con ese foco en plan que está buscando pues como si fuese lo típico, ¿no? buscando a gente que se ha escapado, etcétera Y que, pues, pues van apareciendo Batman y Batman va ahí como sigilosamente y el foco le enfoca. Y saluda. Y, y, y, y, sí, y se queda así como, ah, me habéis pillado, sí soy yo. <risa> Jajaja, tío, inmenso. Es que tiene tiene puntos muy buenos. Eso sí, tiene batartilugios muchísimo más que, que Batman de Tim Burton, ¿eh? Muy, yo sí, creo que la, bat que, sí, la bat canoa, el bat cóptero, el bat spray, la bat cueva, los bat trajes, todo, todo, todo, el, todo era bat, era todo gache. Es todo bat, o sea, absolutamente todo, eh, lo, lo que haga falta, bat delante, o sea, eh, o sea, ya no pide un destornillado no, no, el bat destornillador, o sea, no necesita, y luego otra cosa que me llama la atención, lo de la bat señal. Eh, ¿No os habéis dado cuenta que la señal que hay en el foco y la que sale en el cielo son distintas? Sí, sí, sí, sí. Tío, sí, o sea, sí. eso yo ahí me quedé también a cuadro. <risa> Digo, joder, vaya reflejo que tiene esta señal. Y a ver, que me, se, me, se me había escapado. Ah, sí. ¿Cómo, cómo maldice Batman? ¡Murciélagos! no tantos <risa> no, murciélagos! Era Robin, eso. Era Robin. ¡Santos murciélagos, Batman! <risa> sí, Robin es que tiene cada cosa, cada, cada comentario... Tenía otro, de, no me acuerdo ahora, pero de ese sí, estilo. Pues no veáis la de animación que han sacado ahora, que empieza con Robin aprendiendo a hacer ballet, en mallas, pero de ballet. O sea, ¿En serio? Que... <risa> <risa> ya El con po eso pobre Robin. El pobre Robin cada vez lo dejan peor. Yo les mato. Yo les mato a esta gente. Bueno, pues háblanos un poquito de la, serie, de la película de animación, ya que te has puesto. No, la película de animación es exactamente un homenaje a la serie. Así Pensaba tal cual, porque era... son todos detallitos de la serie. Son el que el que es fan de la serie, pues, le va a gustar un montón. El que no, pues, eh, tampoco le va a hacer mucha gracia. Eh, pero sí que se nota que es un homenaje por eso, por la, el hecho de que la mayoría de los actores que doblan la animación son los que quedan, de los que salían en la serie. O sea, Adam West y Ward, Ward en sus papeles, eh, Julie Newmar haciendo The Catwoman, que fue una de las Catwoman de la serie, porque fueron tres, uh -huh. Eh, eh luego aparte hay un homenaje hacia Catwoman en ese sentido porque hay un momento que Batman tiene una especie como de visión y ve que ve triple y lo que ve son las tres Catwoman que salieron en la serie. Lo que se ve que una es Limery Weather, la otra Juleen Kumar y la otra Herta Kit, que era la, uh -huh. la, la de color. Entonces va, va todo por eso, es eh, salen los los villanos de la película también, eh Joker, eh, Pingüino y Enigma y es prácticamente una versión de, de, o versión, guiño, homenaje las tres cosas a la serie que es lo que digo, si te gusta ese tono pues la vas a disfrutar si no pues eh, está curioso pero poco más hombre vamos a sacar un poquito también las bondades de, de la película de 1966 que por ejemplo el Batmóvil el Batmóvil que, que crearon para, para la serie no, o, no sé si sería la serie también pero para la película yo he de decir que, que a mí me gusta mucho el diseño del Batmóvil, eh Vamos, es un coche de la época que tiene cuatro añadidos, pero el tipo de... no sé, me, me gusta, es un Cadida casi un poco raro con, con diseño. Me, me gusta bastante, casi más que, que el de Nolan, ¿eh? No te voy a decir No, nada. pero fue, fue icónico además, ¿eh? Estuvo muchos años con imagen icónica ese coche. Y, y a el, día de hoy todavía sigue siéndolo. Es que a día de hoy el coche se vendió por 4,2 millones el original en una sub, en una subasta ¿eh? y está eh, completamente restaurado con toda la tecnología de cromados que hay ahora y queda el brillo como pff, precioso, preciosísimo o sea, yo ves el coche hoy en día, el Batmobile y os aseguro que para mí es uno de los mejores Batmobiles que ha habido nunca igual que el de Tim Burton por encima que del... ...del de Nolan, ¿eh? El de Nolan me no, gusta en plan tanque, vale... ...pero es en plan tanque... ...pero no en plan diseño como estos... ...estos Batmóviles... ...incluso los de Batman Forever y Batman y Robin... ...que son también un poquito estrambóticos... ...también me gustan, ¿eh? ...más que los de... ...que, los de, que el de Nolan, vaya... A no, mí el, no, el de Barton... ...a mí mi, mi Batmóvil favorito será el de, el de Barton... ...por encima de todos... ...pues yo... No, ...por diseño, ¿eh? ...la verdad es que entre el de Barton y el de... ...lo diré... ...el de esta del 66 he de decir de Forever y, Robin, y Batman y Robin pues son muy similares al de, al de Tim Burton cambian pues cuatro cosas, tampoco demasiado o sea, bueno me estoy le acordando le de... como unos añadidos ¿no? sí, como unos, añadi unos alerones una, y... sí, eso es, un poco más macarra un par de interrogantes que tengo yo con esta película eh, o sea, los los secuaces de los villanos no pueden ser ladrones tal cual porque van vestidos de piratas <risa> Es verdad. Van vestidos de pirata, pero de pirata a pirata. O sea, que son el Capitán Garfio o es que me perdió algo, o sea, no sé. Y luego esa escena que se me olvidó decir antes, con, con los paraguas voladores que parecen las brujas del Mago de Oz cuando salen volando en la sombra. Sí, sí. ¿No os sí. dais cuenta? Ay, madre mía, de Dios mío de mi vida, qué, qué forma de, de tal. Pero bueno, claro que... Lo estamos viendo con ojos de esta época. A lo mejor claro. de aquella, pues la gente estaba alucinando con estas cosas. Evidentemente. ¿Ves? Eh, es decir, eh, por ejemplo, cuando Robin dispara con la especie basoca esa y, y tal, y como hacen las, las explosiones, que son con simplemente con dibujitos de colores. Sí, pues pero, a lo mejor a lo mejor sí, porque era el tono de la época. Yo claro. creo que sí. De hecho, yo creo que la primera serie de ciencia ficción, digamos, o de algo serio que empezó, que yo creo que fue Star Trek. A partir de ahí, o sea, hasta ahí eran todo estilo de este tipo de cosas, ¿eh? Uh -huh, muy camp, muy familiar, muy infantil, incluso todo en ese plan. Sí, porque se veía todo este tipo de fantasía como algo irrisorio, como algo frivolizando la cotidianidad. Entonces era un invento de los americanos que no gustaba mucho al resto del mundo, ¿eh? Estas cosas de los superhéroes al resto del mundo le sobraba porque era frivolizar sobre cierto tipo de aspectos. Ahora ya imaginado no no cómo, cómo fliparían con Sí, si, si flipan con esto y fliparían con 2001: Una odisea del espacio, que es de dos años más tarde. Sí, sí, evidentemente. Y que tiene unos efectos especiales que son una pasada para la época. Pero claro, estamos hablando de, diferenciando la serie de las series del cine. En aquella época había muchísima más distancia de lo que puede haber ahora. Porque ahora hay cine de todo tipo, o sea, hay desde muy muy económico al cine de, de mayor presupuesto y en series pasa lo mismo, tenemos a, hoy en día un presupuesto en series que no se veía hace 20 años y menos, y 10 tampoco, ¿eh? hace 10 años el presupuesto que maneja en series como Juego de Tronos, Walking Dead o muchas de Netflix y HBO pues no, no lo tenían en aquella época, pues imagínate Uf, si nos sensei, vamos a los 60. Te, Pues es eso, eso ni de Guasa. Pues eso, que en, en aquella época el cine también tendría menos presupuesto, pero la serie es aún mucho menos. Entonces, claro, ver esto en, en tu televisor de, de casa, que no tendría cuatro pelados de televisor de casa, pues para ello sería magia, magia pura, evidentemente. Y se lo pasaba sí. muy bien, se divertían, era algo, pues eso, para futbolizar y para... Para reírte un poco, un poco más. Bueno, yo creo que ya hemos hablado demasiado sobre Batman y Batman de 1966. Este es 66, ¿no? Es que siempre me, sí. me equivoco. Sí, sí. Y yo creo que ya es hora de ir pasando de, de película. Pero vamos a hacer una pequeña pausa para aclarar nuestras voces a tercio aterciopeladas y preciosas. Y volvemos en un momento, chicos. ¡No os mováis! Que no sé qué vais a hacer si... Sí ni no nada más mejor que la guarida, así que... aquí estamos, para... para seguir entreteniendo ¡Hasta ahora! La noche es mía, Robin, que lo sepas, conduzco mi Batmóvil con pasión, driving in the night of Gotham... ¿Pero a dónde vamos? ¿Se puede saber? Vamos a la fiesta de la guarida del Sith, que han invitado a Catwoman y me pongo maderota, eh, maderote. Solo he de pensar en lo que podría hacer yo con sus orejitas y con ese pedazo... Está rica la gatuca, sí, Batman, pero también han invitado a dos caras, Bane y Joker, ¿lo sabías? Pero que dices no no no no no no no sí, no sí sí no... Si si si si si si pedazo de patos tío, te has algo... Pues no se sé, Batman pero... Ha sido para habernos matado... Enséñame el pulgar... Preferiría enseñarte otro dedo... Con guente de látex y todo... Enséñame el puto pulgar Red Dios... Mira... Vale, es perfecto. No, no, no me pongas esa cara, es para hacer auto-stop. Venga, Robin, a hacer auto-stop. Oh, lo sabía, ninguna fiesta contigo puede empezar bien. Ya estamos de vuelta, chicos, para seguir contando con estas películas de Batman. Y vamos con la Batman Forever de 1995, de Joel Schumacher. Aquí empieza a su periplo, eh, desgraciadamente. Vamos ahí con Javi Carrillo, que nos va a contar un poquito sus datos de producción. Cuéntanos. Sí, Batman Forever del año 1995, de, dirigida por Joel Schumacher. Con un presupuesto de, de 100 millones de dólares, es decir, un presupuesto grande, y una recaudación de 336 millones y medio de dólares. Que, por ejemplo, comparándola con, con Batman Vuelve, recaudó pues sus 70 millones más que Batman Vuelve, por ejemplo. Uh -huh. pero Pero por debajo de los 412 millones que recaudó Batman en la primera parte. El rodaje tuvo lugar entre el 24 de septiembre del año 1994 y el 7 de marzo de 1995. Eh, produce Warner Bros. Pictures y Polygram Pictures. Nominada a tres oscar esta película. Eh, al Oscar de Fotografía, que ganó Breit Hart. Al Oscar de Efectos de Sonido, que también ganó Breit Hart. Y, y al y al Oscar de Sonido, que ganó Apolo XIII. Eh, en cuanto a los productores, hay que decir que esta película está producida por Tim Burton ya el otro día comentamos algunas de sus de sus películas como productor, no vamos a repetirlas ahora eh, otro productor es Peter McGregor Scott, que repetiría después en la siguiente, en la de Batman y Robin productor conocido por ejemplo por el Fugitivo del año 1993 la película con, con Harrison Ford y precisamente con Tommy Lee Jones que ganó que ganó su Oscar en, en el Fugitivo y también Un Loco Anda Suelto del año 79 una película con ...con este actor cómico que no me sale ahora el nombre... Eh, ...de pelo blanco... Steve Martin, ...Steve Martin... ...luego como productores ejecutivos... ...los habituales en, en toda la saga de Batman... ...Benjamin Melnicker y Michael E. Uslan... ...como coproductor Kevin J. Messick... ...y como productor asociado Michel Dauter... ...o Dauter o algo así... Eh, ...en este caso... Eh, ...bueno, decir también con respecto a la taquilla... que que tuvo un gran primer fin de semana de, de estreno, superior al de las dos entregas previas. Recaudó en su primer fin de semana casi 53 millones de dólares en Estados Unidos. Joder, con sí. con 2.842 copias, es decir, fue un superéxito. Sí, fue exitazo, sí. Joder. En, en cuanto al primer fin de semana. Y que el número de espectadores que vio en España esta película, 1.121.293. Esto sí que fue un bajonazo con respecto a a Batman, ¿no? A la primera parte, que vieron 3 millones y medio. Sí sí que supera por poco a, a Batman Vuelve, pero pero bueno, la vieron tres veces menos espectadores en España que, que la primera Batman de Tim Robbins. De, de, de Tim Burton, perdón. <risa> joder, eh, <risa> Tim joder. Robbins, no sé. Tim robin dirigiendo Batman, eso hubiese sido tremendo. Hubiera <risa> sido la hostia ya. Hubiese sido más... Eh, ...más serio y más trascendental que Nolan, creo. Sí, sí, van sí, que... for President, porque le metería <risas> política por todos los lados. O sea. Por eso por eso digo. El, el diseño de producción de esta entrega de Batman Forever... Eh, ...corre a cargo de Barbara Link... ...conocida por otros trabajos como Un Día de Furia... ...la película del 93 con Michael Douglas y de Doors... ...la película de Oliver Stone sobre el famoso grupo del año 91. Eh, con Respecto a la producción decir un poco que, que Schumacher quiso ser un, una ciudad de Gotham más inspirada en los cómics de los años 40 y principios de los 50, por lo visto. Combinando la arquitectura neoyorquina de los años 30 y también la arquitectura de, de ciudades como Tokio. Eh, en cuanto a algunas anécdotas del rodaje, pues Schumacher tuvo muchas diferencias con, con Val Kilmer, es decir, incluso Eh, lo acusaba de tener un comportamiento infantil porque Valkyrie eh, le llegó a retirar la palabra durante dos semanas en el rodaje, es decir, no se hablaba y, y incluso se llegó a probar por lo visto hasta 75 trajes diferentes, porque dice que no le gustaba ninguno. ¿no? Y en el número 75 dio con el que con el que le gustaba utilizar para la película, es decir, como el de los pezones, vaya. <ríe> como Mickey Mickey, no, eh Valkyrie y después otras dificultades que hubo en el rodaje fue la malísima relación entre Tommy Lee Jones y Jim Carrey lo visto, Tommy, Tommy Lee Jones siempre tuvo una actitud de estar picando constantemente y metiéndose con, con Jim Carrey lo cual en declaraciones posteriores de Michael Schumacher pues, le, le pareció bastante mal ¿no? porque dice que dice la verdad que Jim Carrey lo consideró una buena persona y el, y el otro estaba ahí atosigándolo constantemente Y por lo visto fue... Rodar con, con ellos dos al mismo tiempo fue muy muy dificultoso. Y, y eso es lo que hay en cuanto a datos de, de producción de Batman Forever. Pues vamos con Campbell. A ver, pues ahora los datos de dirección. dirección tenemos a Joel Schumacher, un director que ha tenido una época interesante en los 90, sobre todo, ¿no? 80-90 más bien, eh, pero también es un director con muchos altibajos. En la carrera pues encontramos como su primer éxito eh, Santelmo punto de encuentro, luego seguiría Jóvenes ocultos que es una película de culto a día de hoy, eh, además en plan ochentero total. Línea mortal, personalmente me gusta mucho esta película. Uh -huh. elegir un, Elegir un amor, Un día de furia, peliculón también. El cliente, Batman Forever, Tiempo de matar y... Batman y Robin, que es lo que comentaba yo antes ¿Cómo puedes hacer eh, en un año, tiempo de matar y al año siguiente Batman y Robin? En fin, y después al año siguiente, asesinato en 8 milímetros O sea que en Pues fin. la verdad es que es muy, muy muy irregular porque tiene cositas que están bastante interesantes Y otras que son para pa matarlo. Eh, sí, también dije, porque después después de esto viene eh, Tiger Land, Nueve Días, Última Llamada, que es también bastante interesante esta película. Sí. Verónica Goering, El fantasma de la ópera. Y ya últimamente el número 23 y Bajo Amenaza, que son dos bajones bastante importantes. Y es director eh, ocasional en la serie House of Cards. Eso es, que yo creo que es lo mejor que ha hecho desde desde última llamada porque si hablamos del fantasma de la ópera pues hay gente que le ha gustado mucho y otra que que a mí me aburre la verdad este musical y yo soy de muy muy de musicales yo sé que hay mucha gente que le encanta número 23 me parece una película entretenida aunque pues eso pues pues eso que se <risa> es muy número 23 muy jim y muy muy estético pero bajo amenaza y ha habido de todo sobre ella y nada bueno no, no, no, es pésima, sí. es un es un, un vamos, un horror de película, es que mala por todos los lados. Me alejé directamente porque vi el póster y esas caras retocadísimas de Nicole Kidman, que no es Nicole Kidman y Nicolas Cage, que no es Nicolas Cage, o sea, son recortes de eh, a tijera, no, no ni siquiera photoshop. O sea, es que es horroroso. Pero bueno, no, no vamos a hablar mucho más de su filmografía, así que, bueno, pues... Eh... No, pero es lo es, es lo curioso, que un, una, un hombre que dirige eh, Un Día de Furia, Asesinato en 8 milímetros o Tiempo de Matar, que luego haga, pues eso, Batman y Robin, para o, mí o, o la que tú has dicho, Bajo Amenaza. Lo mejor de su filmografía es... es Un Día de Furia, sin vamos, para mí sin ninguna duda. Sí, un peliculón, un peliculón, peliculón. absoluto. Uh -huh. Y en, en el guión de Batman Forever pues tenemos al matrimonio Lee Batzer y Janet Buckley, eh, que vamos, que como guiones eh, tienen Batman Forever y lo otro destacado fue eso que se llamó Pompeya de hace un par de años. <risa> Joder, destacado, dice. <risa> por, di por No, es que si eso es lo destacado, imagínate lo que no se destaca. Joder. Con eso te lo digo todo. Y luego, otro que te le ocurre lo mismo que a, que a Joel Schumacher, el guionista, digamos, fetiche de Schumacher y de Ron Howard, que es Akiva Goldsman, que lo mismo te hace un pedazo de guión como te hace un pedazo de basura, o sea, de la, de la escuela de David S. Goyer, creo, eh, que te saca guiones como El Cliente, Batman Forever, Tiempo de Matar, Batman y Robin, Perdidos en el Espacio, eh, Una Mente Maravillosa, yo Robot, Cinderella Man, el Código Da Vinci, Soy Leyenda Ángeles y Demonios Es uno de los creadores de Fringe de la uh -huh. serie fringe Cuento de Invierno El guión de Insurgente De la serie Divergente Y últimamente ha hecho el guión de esa gran obra maestra Que hemos hablado aquí en este programa varias veces Que se llama La Quinta Ola <risa> A ver, aquí va Ay, de, hay, es, todo, ¿no? o sea, eso, eso es lo que te iba a decir Aquí va, es muy prolífico es, O sea, saca guiones como churros Pero también hay que decir que, que en esta Batman Forever estaban, por una parte, Lee Butler y Jason, Janet Scott Butler, que eran los creadores de la historia, que sí. y, y los guionistas también, con Akiva goldman O sea, estaban los tres en el guión, pero la historia es de ellos dos en solitario. Uh -huh. Entonces ahí se nota que aquí el guión un poco hizo, aquí va, Goldsman. Pero sí que es verdad que tiene tiene muchas, muchísimas, y vamos, es muy irregular, aquí va, Goldsman. Ha hecho de todo. Sí, sí, sí, de lo, de lo mejor y de lo peor, vamos. ¿Sí? O sea, ¿Sí? Porque ya me dirás tú, comparar Cinderella Man o Una Mente Maravillosa, pues con eso, con Batman y Robin, con La Quinta Ola, o sea... Y luego encima que pues, sea el creador, de una, o sea, uno de los creadores de la serie Fringe, que a mí me parece una de las mejores series de los últimos años. Temblad, porque está en postproducción dos guiones suyos y uno es Rings, que es la precuela de The Ring. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y La Torre Oscura. Uf, <risa> uf, lo de La Torre Oscura, cuanto más me entero, menos quiero verla. Ja, <risa> Por cierto, aquí va Goldsman fue director también de algunos capítulos de Fringe, ¿eh? de, de, de cuatro sí. de ellos, vaya. Hmm. Y a mí como, a ver, yo sé que esto es muy particular y yo sé que esta película le pues, pues la odia medio mundo, menos yo, pero es director de Cuento de Invierno y a mí me gusta. No, no, no, a mí me gusta mucho, además le he defendido muchísimas veces. Es una historia que no se merece los palos que le han dado. Pues la llevaremos... Vale. La traeremos un día tú y aquí... no sabemos pajas con ella. Sí, sí, sí. <risa> Oye, la verdad, ¿sí? Es, una, es una película que yo no paro de recomendar... Porque le dimitieron palos por todas partes... Y a mí me encanta esa película. Sí, la historia es... que cuenta y y cómo la cuenta... A mí me parece increíble. Pero se regodea en la ñoñería. Ajá. Entonces, pues eh, yo sé que eso a la gente... pues Como que no le tira mucho para atrás... Y, pues bueno, rompe las normas cuando le da la gana a la película... Y eso también hay, es un detalle que a mucha gente no le gusta... Ah, bueno y, y aparece por allí Will Smith para hacer un cameo <risa> sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿Qué más, qué más eh, tienes por ahí? Pues nada, lo, eh, después de guión y dirección, pues como siempre las referencias Aquí todavía las referencias a cómics pues ya se las van saltando todavía más Porque por ejemplo hay personajes que están escritos únicamente para la película Que ni salen en el cómic Como es el caso del personaje de Nicole Kidman o sea, nunca ha sido no o sea su primera aparición es aquí en la película y, y no tiene historia en el cómic eh, se la inventan para que sea el interés sentimental de, del héroe pero vamos, que como no tiene novias en el cómic pues vamos a inventarnos una nueva eso te va a decir, después de esto nadie ha hecho o lo ha adaptado al cómic creo que hay una adaptación en una historia de leyendas de, de la serie de Legends of the Dark Knight uh -huh. que es una psicóloga del, del departamento de policía y punto Vale, pero no tiene erradito con ella ni nada. Hombre, es que a mí no, no, no, no. el personaje leído no, el personaje en sí me gusta. No está bien escrito, pero me gusta que una de las noveletas de Batman sea una psicóloga y que le analice. Me gusta, no no no digo y repito que no me gusta cómo está tratado en la película. Es no, aparte yo lo he dicho siempre, aquí Nicole Kidman posiblemente sea la película en la que más guapa está, y pero él, en la que peor sí, actúa. Sí, sí, sí, con diferencia. <risa> Y a mí que nunca me ha gustado Nicole Kidman, aquí me gusta físicamente, ¿eh? O sea, no es mi tipo, no digo que no me guste, ni, ni reconozco que es guapa. Sí, es guapa y todo lo que tú quieras, pero nunca me ha atraído como como la, verla en esta película. En esta y en un ¿En, mi, no, en un horizonte muy lejano, en Moulin Rouge, no no me atrae tanto, fíjate. No, no es mi tipo. Eh, soy muy selectivo. <risa> y, lo, y luego eh, nada, no porque tanto. decíamos... Eh, Por ejemplo, aquí el, el origen de dos caras más o menos sí está fiel al cómic, pero el origen de Enigma, vamos, Enigma se parece al a, a del cómic como un huevo una castaña. O sea, nada. Sí, eso nada. es de esperar. Y ya empiezan a ir por libre ya con, con respecto al cómic. Sí, yo decía que eso es de esperar, porque lo de Enigma eh, yo no sabía que era un científico. Nunca me lo había imaginado. No es un científico en el cómic. Por eso lo digo. Sí. Vamos, a no meter en la cabeza. Es que le han cambiado completamente, o sea, yo creo que esto es un papel que, que aquí o, o se lo escribió Jim Carrey o, vamos, o lo hicieron expresamente para Jim Carrey, o él iba cambiando el origen sobre la marcha, porque desde luego lo que digo es Jim Carrey disfrazado, no es el enigma para mí. ¿Tienes algunas otras opciones de casting o alguien que se nos haya escapado? Pues nada, de casting pues tenemos, pues podemos decir los principales, ¿no? Que serían Val Kilmer, que es un actor que bueno, llevó unos años desaparecido desde que se comió a sí mismo. Pero bueno, últimamente también han aparecido imágenes de él que, que se supone que ha perdido un montón de peso. Creo que es que están intentando sacar a flote eso de la segunda parte de la secuela de Top Gun, ¿no? O algo así. La secuela de Me Top Gun y la secuela de Willow. Sí, también cierto. Uh -huh. Bueno, pues este actor lo conocimos por la primera vez en Top Secret posteriormente eh, en Escuela de Genios y luego ya apareció en uno de sus papeles más recordados, el, el Iceman de de Docan de Togan, ¿no? Eh, uh -huh. luego lo veríamos en Willow, en The Doors, eh que, Amor a quemar ropa. Bueno, en Amor a quemar ropa se le intuía porque hacía de algo así como el espíritu de, de Elvis. <risa> sí, es verdad. Luego una película también a reivindicar que es Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp. También la reivindicar. En el que hacía ¿sí? el papel de Doc Holiday y lo hacía muy bien, además. Eh, lo vimos en bueno, la que estamos hablando Batman Forever, Hit También con un papel destacado Los Demonios de la Noche Otra película que eh, que pudo haber tenido más éxito del que tuvo La verdad se ha dicho Porque a mí me parece una gran película de aventuras bueno, eh, bueno ¿No te gustó a ti? Yo la vi en el cine y tengo que decir que me entretuvo Pero no es algo para recordar Luego eh, El Santo El Santo que aquí fue donde se suponía que iba a dar el, el bombazo de su carrera y más bien lo que se pegó fue la piña. Y, y lo hemos visto pues eso, un planeta rojo, en, ya a partir de aquí Alejandro Magno tiene el papel del padre de Alejandro en Cazadores de mentes y luego ya empieza aquí el, el ritmo de, de secundario, ¿no? Bueno, quitando Kiskiis van van eh con con Saint Black en la película de Saint Black eh, que es el yo diría que el último papel destacado que ha tenido en los últimos años hasta hoy. Vamos, veremos a ver esa secuela de Willow si sale adelante, al igual que la secuela de, de Top Gun. Pero desde no? de luego, la de Willow, tanto una como la otra, me dan muy poca expectativa. ¿eh? Mm, bueno, a mí Willow, vaya, Top Gun, nada. Pero Willow me atrae saber más. Eh, porque por cómo hablaban de ella, eh, lo que querían, esta, querían hacer, que, creo que el trato que se le quiere dar es bastante... Al menos, bastante, como lo diría? Con cariño. Nostálgico, ¿no? Nostálgico. Sí, bueno, la nostalgia hoy en día está muy en boga, pero no, más bien con cariño. Una secuela para, para recordar viejos tiempos, etc. O sea, para, para pasárselo bien ellos. Y muchas veces cuando hacen esto es cuando algo sale bien, porque se disfruta, si de ellos disfrutan, el resto disfrutamos. No siempre pasa, pero yo en algunas cosas tengo confianza. No sé si esto saldrá adelante la Y no he visto fotos de Valkirmen actualmente. Pero bueno, tampoco creo que sea el protagonista... Si hacen una secuela, no creo que... El... Los protagonistas antiguos serán los protagonistas completos. Vaya, se, se harán sí. cameos, se harán cosas... Pero vamos, no creo que sea para el tanto. Y, es y luego respecto a eso, al, al papel que hace en esta película, en Batman Forever... Pues aunque vaya a sonar un poco raro lo que diga... Pero yo creo que de los Batman de los 90 o de estos cuatro Batman... Puede que sea el Batman que más me convence ¿Sí? Porque desde luego Clooney no para, para nada Y Keaton aún veo mejor En un momento dado a, a Val Kilmer ¿eh? A ver, el pego da Bastante Hay cosas que yo hubiera cambiado Es que Batman rubio, ¿desde cuándo? Ya, eso sí, pero bueno eh, El carácter da, el mentón Lo tiene, más que Affleck ¿Vale? Sí, tiene. Tiene, mejor, tiene una mejor presencia, pienso yo ¿eh? Yo creo que sí Pero de ahí a que el papel esté bien escrito, que lo haya actuado bien, etc. Porque no sé si habéis visto alguna escena eliminada que yo he visto. Y no, espérate, no, La del murciélago gigante. No. <risa> ¡Dios! ¡Sácame los ojos, por favor! <risa> pues se supone que se adentra en una cueva cual Sidd en el bosque de, de... ¿Cómo se dice? ¿De dónde está Yoda? ¿De dónde está Yoda? ahora no me voy a acordar, de Dagobah, de Dagobah. Eh, metiéndose en la cueva de Dagobah, por lo mismo hace el Batman de, de Valkirme, metiéndose en una cueva de la Batcueva, y ahí hay un enjambre de, de murciélagos, él se mete y aparece un murciélago gigante, pues bueno, como enfrentándose a él, no Enfrenta, enfrentándose a sus miedos, es, es ridícula mm. y él es penoso bueno, eh, durante la película en escenas que no han sido eliminadas también ha sido penoso su, sus su, es, de, es que yo creo que, que intentaron crear un, un Batman tan sobrio y, y con tan poco vamos, que no es nada tridimensional que es plano como el solo, tanto en las de Barton como en estas Coño, darle sí. un poco no sé, a, a, en ese carácter yo creo que Wayne, el Wayne de, de que, no, que no es el fiel de los cómics, pero al menos el Wayne de Nolan el Orisugawa tenía mucho más profundidad, muchos más niveles de, de expresión y de carácter. Esto es más plano que que planísimo. Sí, pues. eso sí, eso sí, pero yo me refería claro a las dos de Barton y a las dos de Schumacher, que en sí. comparación no es el peor, o sea, que posiblemente sea el que mejo, el que más da el pego como Batman. Yo creo que sí, ¿eh? en ese sentido sí va. A ver, yo Oscurino da el papel, pero pero nada, yo creo. Nada, de nada. Uh -huh. y nada. Y Kiton casi menos. Os he pasado por línea interna, eh, vía Skype, el, la escena eliminada del, de la rata gigante esta. Y es, es ridícula, a ver si la podéis ver. Eh... El, el, siguiente, el siguiente importante en el Eso. casting pues sería Tommy Lee Jones, ¿no? Digamos que hace aquí dos caras, pero vamos, Tommy Lee Jones, ¿qué podemos decir de él? Aparte de, de la saga Men in Black, que fue la que hizo aunque ya llevaba muchos años trabajando, pero fue la que digamos que lo, que lo enseñó a todo el mundo, ¿no? Entre Men in Black y el, y el Fugitivo fueron los dos grandes bombazos de de Tommy Lillions, un actor pues que lo hemos visto en, en grandes películas como el que como El cliente, pues eh, eh, bueno, gran película Vulcano, mejor decir que no. <risa> <risa> una que me gusta mucho que es Space Cowboys y otra que también me gusta mucho que es Reglas de compromiso. Eh, desapariciones, La Presa, eh, uf, No es País para Viejos, en el Valle de Ela. O sea, estamos hablando de un actor serio, digamos, ¿no? Pero que de sí. vez en cuando también se que deja caer por alguna por algún blockbuster poniendo su cara como secundario o dando réplicas, como puede ser, pues como hemos dicho, en Men in Black, en el Capitán América, el primer Vengador, eh, luego también recientemente en en la, en la saga de Bourne, en la última, ¿no? En Jason Bourne. Eh, en Criminal, también lo hemos visto recientemente, en eh, Mechanic de Resurrection, o sea que eh, se va manteniendo, va haciendo sus pinitos sus secundarios, sus apariciones para de vez en cuando pues dar algún do de pecho en alguna película como pueda ser por pues, lo que habíamos dicho antes Lincoln, JFK y cosas así uh -huh. y aquí yo creo que en esta película pues fue donde más perdido ha estado en su carrera porque ni es, ni es dos caras ni veo a Tommy Lee Jones, o sea lo veo muy muy desmadrado. Pero que dos caras si solo tiene una la, la de sí, la locura. La sí. sí, es cierto. Eso sí, es que le, le llaman dos caras por llamarle dos caras, pero solo hay un instante que es al principio, en la presentación, en la que oh, sí, vemos a Tommy Lee Jones de perfil diciendo cosas serias, pero de repente se da la vuelta y dice chorradas. Y así se queda el resto de la película. Punto. Sí, se queda con esa personalidad. Aquí no vemos... Y aparte, que es eso? Que es muy histriónico. Eh, dos caras no es histriónico. Llama la atención por, ese, por esa doble por esa dualidad que tiene, ¿no? que lo mismo te habla como Harvey Dent que te habla como un psicópata pero no un psicópata tan desmadrado uh -huh. entonces aquí se le va completamente el papel desde el principio a Tommy Williams y además en un registro que no es el habitual suyo eso sí, es bien gracioso que las dos caras las vemos en su día a día en sus cosas porque tiene dos mujeres que le dan dos comidas diferentes que le gustan dos tipos de música diferente o sea, pfff Eso es lo que vemos de dos caras. <risa> una tras Pero otra. Sí, desde, desde luego que, vamos, eh, junto a, al otro villano, yo creo que es el, el, el sobrante de la película. No sé sí, si Carrillo quiere opinar algo, que estamos aquí tú y hablando todo rato. Bueno, Tommy Lee Jones, eh, yo creo que sí, lo que dicen ustedes es una de las peores interpretaciones que, que se le ha visto. También es un papel que creo que no le pega para nada. Yo creo que aquí hay un fallo de casting bastante interesante. Tomy Lee Jones, haciendo de dos caras y tal y como lo hace, no, no me cuadra. Antes le decía a, a Campbell que, que prefiero a Jim Carrey en esta película que, que a Tomy Lee Jones, porque Jim Carrey hace Uf. lo que hace en el 80% de sus películas mm. y, y por eso se le contrataría para, para esta, ¿no? para hacer, eh, incluso lo habéis comentado ustedes, es decir, el tema ese de que seguramente adaptaron eh, el personaje a que sea un científico y que después se convierta en enigma y demás simplemente para darle más más campo de, de juego a, a Jim Carrey pero Tommy Lee Jones siendo un buen actor eh, e incluso también tiene alguna película como director como la de Los Tres Entierros de Melquiades Estrada que tuvo bastante éxito en Cannes eh, pues quizás es un actor demasiado serio para para el tono que para el tono que de, que muestra después aquí en la, en la película. Uh -huh. Sí, no le pega mucho el carácter histriónico. No le pega, o sea, no, no lo veo yo. Aunque tiene tiene esa vis histriónica, la hemos visto en muchas ocasiones. <coughs> Perdón. Pero aunque tenga esa vis histriónica, no siempre le queda bien. Pero bueno, ahora vamos a hablar es que, de... Jane además, Tomilio Jones es, una, es un actor, eh, aparentemente, en sus papeles, antipático. Sí, claro, sí. un antipático intentando intentando hacer reír, o intentando... Ser simpático, uf, no cuadra. No, no cuadra mucho. De todas maneras, ahora hablamos de, de Jim Carrey, que bueno, vosotros decís que hace de, de Jim Carrey, pero una cosa es hacer eh, películas de humor, otra cosa es hacer una película de acción, comedia. Y esto es uh -huh. lo que hacía Jim Carrey en aquella época, elevado a la máxima potencia y dentro de una película de Batman. Es que no es una película de Jim Carrey, es una película de Batman. O sea, si haces esto en la máscara, queda bien. Si haces esto en las todas las películas de Jim Carrey en solitario, Isventura, tal y cual, bien. Pero en Batman y Robin, o sea, en Batman no queda bien. No puedes hacer no, eso. No, en absoluto. Queda no. queda pues como... Sí, el Batman de 66 de Adam West. Pues sí, vale, me parece bien. Claro, porque Jim Carrey eh, trata de, de llevar la película a, a su registro. Uh -huh. Y, y, no, y no es lo que tocaba es decir tocaba que, que hiciera una interpretación eh, histriónica así pero pero que, que se mantuviera siempre en el, en el tono en el tono secundario y él no él se nota en todo momento que, que hace lo que hace en todas esas películas que tú has nombrado en las cuales era el gran protagonista y, y eso es, que no era. habéis visto creo tampoco habréis visto ...la escena... ...precreditos iniciales... ...eliminada... ...y Dios tampoco... No. <risa> no. ...madre mía... ...yo ya me, ya me... ...ya me... ya estoy ya... ...asústanos... ...pues nada... era el, el, ...el Batman Forever... ...iba a iniciar de otra manera... ...iba a iniciar en Arkham... ...donde un científico... ...eh... ...bueno un psicólogo... ...se acercaba a una celda... ...y vemos allá una sombra... ...que se supone... ...que es... ...es... Eh, ...enigma que no te lo muestran, pero bueno, la silueta se ve y se escapa eh, estilo Joker. O sea, se escapa por el ventilador que tiene en el techo, en plan como si se estuviera ahorcando, pero no, él no se ahorca, él se está acercando al techo para escaparse y mientras deja una, una pintada de The eh, Bad Must Die o algo así. de bat más Die, jajajaja. Ja, ja, ja. Yo digo que es el Joker o es Enigma. Qué Ay. coño. Y creo que todos los papeles, eh, todos los villanos de, de Batman en esta película se parecen al Joker o intentan ir por el, por el tema Joker, ¿no? Si sí, sí, es que el defecto principal de la película es eso, o sea, en las películas de, de Batman de esta época siempre el protagonismo lo tienen los villanos más que el héroe, entonces eh, si los que fallan son los villanos la película va, va a pique y en esta película uno por exageración y el otro porque no es su papel ni es su estilo fallan los dos. Pues Creo que sí. es el principal hándicap de esto pues eh, cuéntanos un poquito sobre Jim Carrey, anda. pues Perdón. Jim Carrey pues actor que bueno pues que sabemos que tiene un, un registro sobre todo que es el de eh, en la comedia exagerada y e histriónica donde lo, lo hemos visto pues en, en Ace ventura un detective diferente dos tontos muy tontos la máscara que fue su gran exitazo de inicio el que lo puso en la cima de Hollywood, ¿no? Y la verdad que claro, este tipo de personaje sigue sí encaja perfectamente con lo que es Jim Carrey. O sea, está claro que este vamos, que la máscara estaba hecha para él. Luego lo vimos pues en la secuela de East Ventura, Operación África y aprovechando el tirón pues lo incluyeron aquí en Batman Forever para como reclamo, digamos, de taquilla. Posteriormente pues lo hemos visto en Un loco a domicilio, Mentiroso compulsivo, su primer papel entre comillas serio, que fue el show de Truman que es también una película a recomendar. Eh, Man of the Moon, también otro papel serio que, que es en otra en otra gran película de Andy Kaufman. El Grinch, donde ya volvemos a ver a, a, al, al Carrie de siempre. Yo, yo mismo, Irene, más de lo mismo, como Dios. Eh, Se quedó pues como una Dios. De, dime que se quedó como Dios ¿eh? haciendo estas cosas. Sí, sí, sí, sí. Luego, una serie de catastróficas desdichas que, digamos, que también digamos que el papel a su estilo pero encaja dentro de la historia, ¿no?, en esta película eh, infantil. Eh, Olvídate de mí, hay película bastante ponderada y que, bueno, hace una interpretación, volvemos a las interpretaciones que se alejan un poco de, de su estilo cómico. Vuelve otra vez con Dick, con Dick y Jane, Ladrones de risas, eh, se pasa al terror... Diga, llamémosle terror, con el número 23, de la que ya hemos hablado antes. Vuelve con Di que sí, eh, Cuento de Navidad, la película animada, o sea, de, de captura de movimientos, que me parece también una, un, una gran interpretación. Eh, en un papel, sí, vuelve a estar otra vez entre el histrionismo, pero bien llevado. Ahí sí que lo veo muy acertado. Eh, Los pingüinos del señor Popper, eh, Kikas 2... Mm, en Quikas 2 mm, no me acaba de convencer para nada. A mí sí. Me gustó mucho. a mí, mucho. ¿sí? Sí, sí, sí. A mí porque, sí me gustó. Porque hace el, pa el papel de dos personajes de Quikas en uno y lo hace bastante bien, ¿eh? para mí. Sí, lo que pasa que hay momentos que lo, no sé, lo veo como muy inconsistente. No sé, Hombre, sí. eh, bueno, porque no sé si está llevando luego... el papel, eh, pero ah, no lo veo mal. O sea, me refiero que no se no sé mucho el papel, pero no lo veo mal que antes he dicho que era Enigma, el del inicio, este alternativo, no, no era Enigma, perdón, era Dos Caras. Continúa. Ajá. Luego, eh, pues eso, lo hemos visto en la secu en Dos Tontos, todavía más tontos, que se suponía que iba a ser un gran bombazo y se quedó en otro gran pinchazo. Eh, y ya vamos, pues últimamente, pues eso, tiene aquí un par de proyectos Eh, al estirar, caen y cosas así y está por estrenar algo, ¿no? Este año True Crime o algo de eso. ¿Hoy ya está estrenado? Pues ¿Tenéis no alguna sé. información? Información. Eh, eh, no me suena, no me suena que se haya estrenado esa película. Lo estaba leyendo ahora y no, no me, es que no me suena de nada. De, es de 2016, sí, efectivamente. Yo creo que no se ha estrenado. ¿eh? No, yo creo que aquí no, al menos no me suena no. de nada y tiene pinta de hacer un papel bastante alternativo porque va con la cabeza rapada, barbudo, envejecido, o sea, vamos a ver cómo se recupera Jim carry de, de los asuntos estos personales últimos porque sí, sí, sí, ha tenido bastante desmovida. Tiene, tiene bastante lío y, y sería una pena, ¿no?, perderlo tan tan pronto. Yo creo que le puede quedar alguna alguna sorpresa, algún papel más serio de esos que hace él de vez en cuando en los que más o menos está bastante bien. Y en cuanto a Kick-Ass 2, la diferencia en Kick-Ass 2, por ejemplo, con Batman Forever es que ahí sí que sabe mantenerse al margen. Entonces queda como secundario y para mí sí que cumple a la perfección. Claro, eso Así es. No, no molesta al resto de la película. ¿no? no sé, yo sigo diciendo que contenido, o sea, hay quien le gusta ese, ese registro exagerado, pero a mí me gusta más el Jim Carrey contenido. O sea, el serio. A mí me, me gusta ambos, ser? pero dentro de sus límites. O sea, uh -huh. el histrionismo dentro de los papeles serios no le va y cuando se contiene es muy bueno pero el histrionismo también cuando sobre exagera en el humor tampoco me gusta eh, cuando se contiene dentro del humor en algunas películas me ha gustado más sí. es capaz de hacer más gracia simplemente haciendo gestos que intentando ser histriónico en el papel en sí, o sea no sé cómo explicarlo Pero yo yo me entiendo, no sé si alguien me entendió. A mí de los de los papeles así más cómicos de él, uno de los que de los que más me gusta es el de yo, yo mismo Irene. Ahí me, me gusta más ahí que no. No está mal, pero por ejemplo en di que sí no, cómo era la otra anterior, eh, en la que no Mentiroso compulsivo, la, la que no puede mentir, eso es. Pues ahí uh -huh. no me disgusta. La película es una mierda, pero él está bastante bien. Para mí, uh -huh. ¿eh? Y sobre todo en los títulos de créditos que te meas con él, porque claro, Este tío, eh, eh, o sea, pues, tienes que pasártelo muy bien con él. Pero tengo que hacer un inciso, un inciso incipiente, porque nos ha visitado alguien en la Batcueva que se ha marchado. Va viene. Este es un espía, nos quiere atemorizar. Vamos a ver si lo recuperamos. Eh, ¿Tenéis algo que añadir más sobre Jim Carrey, chicos? No, yo creo que ya podíamos ir con la con la siguiente, ¿no? Con Kidman. Con Kidman? ¿Con la belleza, te, vas sal, te vas a saltar, Campbell, a... No sé si comentaste algo sobre Chris O'Donnell. Eso eh, va. No, es que Chris O'Donnell lo estoy dejando para detrás. O sea, sí, como diciendo, vamos, vamos de más a menos. Lo vas a marginar. Sí, sí. Lo, voy a, lo voy a marginar <risa> un poco. O sea, y no es lo peor, que dentro de nada tendremos que hablar de Alicia Silverstone. O sea, que no te preocupes. <risa> Joder, que... ya te digo. Bueno... <risa> <O sea>, <risa> bueno eh, a nicole kidman una actriz digamos que ha tenido sus momentos muy altos hasta que hasta que el Votos le ha dejado actuar eh, porque vamos ha tenido una época que, que es para darle la conocimos pues casi eh, tanto como actriz que como pareja de actor no O sea aquí tuvo su momento salsa rosa por ser la novia y, y posterior mujer de, de tom Cruise y, y el empeño que tenía tom Cruise en meterlo en todas sus películas previamente a eso que eh, Como película destacable, pues teníamos eh, Calma Total, que es una película bastante eh, notable en lo que se refiere a lo que es... O sea, no que sea una película de muy redonda, pero sí el, la trama y la interpretación que se ve en ella, ¿no? Es intensa. Eh, suprim, supr, dime. Eh, digo que es intensa, pero antes de eso, ¿lo conocimos en Los Biciboladores, chaval? ¿Qué me estás contando? ¡Uy, es verdad, es verdad, ¡Madre mía, me ha olvidado! ¡Hostia, <risa> oh, Los Biciboladores! Ahí sí que nos enamoró a todos. Sí. <risa> Es verdad, no me acordaba yo de esa. Madre mía, qué despiste. Lo, lo que ha cambiado esta mujer desde los bicicoladores, mucho. Ya. Desde el 86 también hay que reconocerlo. Mm. Pero continua continua con la filmografía. Pues nada, su primer éxito, digamos, dentro de Estados Unidos fue Días de Trueno, junto a Tom Cruise ya. El siguiente pues la vimos en billy badgate un horizonte muy lejano también película a, a, a, a reivindicar no yo considero que es una es de las película eh. más más grande de lo que se dice es de los míos sus hermosos ojos era una horrible bendición la <risa> <risa> canción cutre que cantaba en la, en la película un sí, horizonte me... muy lejano quien la dirigía camper Eh, Ron Howard, Ron Howard ¿no? El odiadísimo Howard. por Al Qaeda sí. Menos mal que no está por aquí Al Qaeda sí, Si, no ya hubiera saltado <risa> toda la, toda la Vamos, vida Empezaría a decir de todo y... No, no, eh, bueno, pero... y esta película también Aparte de eso, creo que tiene, tiene una banda sonora Que a mí me encanta ¿eh? impresionante, sí. Sí. Es impresionante esta banda sonora Además creo que era de Williams Era de, era de Williams sí. Bueno, pues después de Un horizonte muy lejano La hemos visto en mi vida, todo por un sueño Ya, como estamos diciendo, Batman Forever Eh, Retrato de una dama En el pacificador mm -hmm. Prácticamente magia Ice White Shad Película polémica Donde las haya eh, Luego Dirigida por Amenábar La vimos en los otros eh, Otro de sus grandes papeles Fue Mulan Rouge En esta época Fue su mejor época Sí ¿eh? Sí Por aquí Enlazó eso Enlazó los otros Mulan Rouge eh, Las obras Que también A nivel de crítica Fue un papel muy Muy recordado para ella eh, y claro, el Oscar, ¿no? En las horas Ajá uh -huh. Eh, Cole Mountain, uh -huh. Tocqueville, o sea, eh, nominada... a nivel de interpretación, ahí tuvo una una racha muy buena. ¿eh? Es que te iba a decir eso, que ahí ha estado una nominada unas cuantas veces no en esta época. Sí, no, ganada, sí nominada, una, nominada ¿no? estuvo por, por Mulan Russe, por ejemplo, ganó el Oscar por Las Horas, eh, después nominada a Globos de Oro también por Cole Mountain, por Reencarnación incluso, una película quizás menor. Y, y bueno, yo quería añadir antes que a, para mí la película que más guapa sale es en Ice-Wayside, la, la de Kubrick. Uf, a mí, me, hombre, como guapa guapa a mí me gusta más aquí en Batman. ¿eh? Aparte es que se recrean en ello. Sí, se recrea sí. Además está muy, muy, muy bien maquillada. Que se nota bastante, pero bueno. <risa> y luego, luego ya llegó su época, digamos, ahí un poco más oscura entre... ya con la brújula dorada, con Invasión, oh, Australia... Ahí es que, uff, bajo amenaza. Uh -huh. Ahí y, vino la cuesta abajo, ¿no? Eh, el chico del periódico, que ahí ya más o menos intentaba ya volver a, a arrancar, pero nada, se queda ahí otra vez porque tenemos cosas como Stoker, que no destaca ya precisamente por actuación, Grace de Mónaco, Paddington, recientemente en El secreto de una obsesión, que era la versión de El secreto de sus ojos, ¿no? Y... Perdona, ¿qué, perdona, ¿qué os parece la del chico del periódico? Está todo el mundo pasadísimo en esa película. ¿no? Está todo el mundo pasadísimo, sí. ¿Sí? Para mí también. Hombre. Está, está Maconagy también. Está... Pero para que esté destacado ahí Zac Efron, ¿cómo estarían los demás? <risa> <risa> está, yo, so eh... yo solo digo eso. <risa> el, re el reparto está pasado por todos lados. Está pasada Nicole Kidman, está pasado Maconagy y el otro, eh, el otro actor también conocido, ¿cómo se llamaba? Que salía en... en ¿Cómo es John Malkovich? El actor este... Eh, sí... Oye, espérate, que ya no me, me he perdido yo. No me va a salir a mí tampoco. Pero bueno, antes de eso, quería decir también que en stoker eh, John Cusa, Eso, John Kiusa, que efectivamente. John Kiusa, lo dice. En Stalker, ella está bastante bien. A ver, no es protagonista, pero a mí me gusta más su papel que el de Mia Wasikowska, ¿eh? en esta película, no sé si la habéis visto stoker Esa la tengo eh, pendiente de ver Es que, eh, a ver, ahí es que tampoco es muy difícil, es que a mí Mia Wasikowska tampoco es que me convenza mucho, o sea la veo una actriz muy muy sosa muy muy poco registro, ¿no? A ver, Incluso... es decir que para las personas que no hayan visto Stalker y hayan visto otras de Park Chan-wook o World Chan-pak o como le quieran llamar, o Park Chan-wook o Chan-wook Park o... <risa> que me lío con estos <risa> nombres coreanos Eh, decir que para mí es de las más flojas de él, pero visualmente está al nivel de todas, es brutal así que yo, recomendarla, recomiendo pero bueno, ahí tiene muchísimas otras antes que para ver que yo recomiendo, como siempre recomiendo Lady for Mr... ¿cómo era? Sympathy for, for Mr. Vengance Lady, Lady Vengance ah. a mí me Lady. gusta, a mí es la que más me gusta de la trilogía de la venganza, que le llaman la trilogía de la venganza, las de Oldboy eh Lady Vengance y Mr Vengance. Ah, este es el mismo de Old Boy, entonces, el de Stoker. Sí, sí, sí, es el mismo. Sí. Uh -huh. y además Stoker, con, que, sabiendo quién es el guionista, bastante bastante mérito tiene. Sí, Vaughn Miller, el, el, el guionista Vaughn Vaughn Miller. Uh -huh. o sea que el de, el de que mucha gente no lo conoce por su nombre, es Break. el de el de Prison Break, Pre es, sí, Prison Break. el hermano de, Michael el es, hermano el, No, el, el protagonista, ¿no? El Michael Scofield. Sí, que lo hemos visto últimamente de Capitán Frío en las series de... Sí, aquí. Que es el peor actor pero guionista y anda, ¿eh? Porque ya os digo que Stoker como guión, pues bueno, sin más. Eh, continúa... Camper. Pues nada, que eso, que de Nicole Kidman, pues decir eso, que, que aquí pues, eh, yo lo he dicho antes y lo y lo mantengo, a mí me parece una de las peores actuaciones de ella, pero ya, ya no solo por la actuación de ella, es que el papel también, un, como tú dices, un personaje que podía dar mucho de sí y está muy maltratado. Sí, sí, es lo que digo, el personaje en sí es cojonudo para Batman, una novia psicóloga, ¿qué más quiere, coño? Pues no está aprovechado pero para nada, en absoluto. <risa> No, no, no Ni bien escrito, ni, ni profundidad nada, sí, nada. Se, se, ve muy, se ve muy forzado La inclusión de ese personaje claro. en la película Es que solo sirve para dar diálogos ácidos Entre ellos sexualmente Para el que tengan... Sí, exactamente, es que va saco, ella va saco a por él Joder, como que coge la señal para, para intentar follárselo Li Exactamente <risa> O sea, es que además en esta en esta película parece que todo el mundo puede ir a por la bala señal y llamarle como si fuese un busca, además es que él lo dice que la bala señal no es un busca, oye, pues, joder. No, pero ahí le he, ha he hecho un ba un bad meeting, bad, un ba sí. <risa> <risa> bad <risa> <mythic. Joder. risa> meeting. Bueno, continúa ahora. Bueno, con, es pues, como, como como el resto del casting ya son conocidos de otras películas como Michael Cook, Pat Jingle, Y hay algunos secundarios eh, Pues que ya conocemos Como Drew Barrymore, David Mazari y tal igual Y no queda más remedio pues nos falta ay, Chris O'Donnell en <risa> fin. Mira, perdona, perdona, la novia de Que sale en la película De Bruce Wayne ¿Quién, ¿Quién es? No es la modelo esta No, pero aquí todavía es Nicole Kidman es Te estás Nicole confundiendo Kidman. con Batman y Robin Que sale ah, en verdad, el, verdad. El, el MacPherson el Vale, es en la siguiente sí. mm. ya, ya la ya. Bueno, pues Chris O'Donnell ay, En fin Pues a Chris O'Donnell, pues prácticamente se le conoció, bueno, o sea, le había salido en Tomates Verdes Fritos y cosas así, y se le conoció por salir en Esencia de Mujer. O sea, se consagró allí prácticamente, que fue la película eh, Bomba de Al Pacino, ¿no?, con la que ganó el Oscar. Sí, Posteriormente que... lo vimos en, en Los Tremos Queteros. No, en esa película todavía tiene un pase, ¿no? Buf, él no. Él no. Al Pacino, sí. Al Pacino, sí. sí. Pero claro, es que al lado de él, pues evidentemente... Eh, claro, se engrandece y... Es que es normal. Si me darían el Oscar al lado de Chris O'Donnell, pues es que me darían el Oscar a mí, coño. Después lo vimos haciendo de D'Artagnan en Los Tres Mosqueteros, eh, Amor Loco, Círculo de Amigos y ya Batman Forever. Posteriormente hizo de Hemingway en El Amor y la Guerra, Cámara Sellada volvió para Batman y Robin, hizo El Soltero, Límite Vertical... Eh, ya para empezó ya ahí a la cuesta abajo, o sea, no cuesta abajo, o sea, no es que estuviera siempre en nivel alto, pero vamos pero caía simpático en los estudios y le daban papeles se tiró ahí una temporada que se dejó de ver menos, empezó a salir por televisión eh, de tal manera que lo vimos en Dos Hombres y Medio, Anatomía de Grey, The Company, eh, lo volvimos a ver en la película de Max Payne volvió a salir en Navy y a partir de ahí en Navy ya se quedó y se fue a lo de Encis, Los Ángeles donde es el protagonista entonces eso es todo ahí. lo que podemos decir de Chris O'Donnell y no me hagáis decir mucho más que me suelto o sea que <risa> <risa> que se quede en CIS Los Ángeles esto de, que no sé ni quién coño puede decir ese título Adem CIS. además ac acumula ya un par de nominaciones al Rachi ¿sí? por los tres mosqueteros y por Batman y Robin precisamente coño, pero también ha tenido alguna en los oscar creo ¿no? si no estoy equivocado eh, eh... no, no. Yo, yo sepa, ¿No? Pues... Nominado, nominado para un globo de oro Ah, vale, vale, pues puede ser eso, Nominado ¿eh? Globos de oro, globo de oro digo, por bueno. es, por esencia de mujer. Es verdad. Vale, vale, vale. Increíble. Vale, vale. Lo de los Globos de oro a veces con estas nominaciones, son nominaciones hechas para para atraer público, porque suelen nominar a, a actores jóvenes que, que uh -huh. están empezando y demás, pero es que no se lo creen ni locos la nominación por, por perfume de mujer. Y ganó el Blockbuster Entertainment Award... Por Batman y Robin. <risa> ¡Coma ya! Como fue tan blockbuster. O sea, fue un reviento taquilla, sí. Y luego, pues, en los Ratchi estuvo nominado eh, compartiendo nominación con George Clooney, por la misma. Eh, tuvo Robin, tuvo sí. dos, nomina sí, no dos nominaciones a los Ratchi por, pues eso, ha tenido esa, por por esta y por los tres mosqueteros, como has dicho tú. Es que la de los tres mosqueteros también era dolorosa, ¿eh? eh joder. Bueno, ¿qué vamos a hacer? <risa> Hombre, ganó, ganó. Puestos a premios raro ganó el Chicago Films Critics Association <risa> Awards al actor más prometedor por perfume de mujer. ¡Anda! <risa> perfume de mujer. Chicago <risa> film Critics Association Awards. ¡Joder! Se sacan los premios. Y después ganó otro premio a la estrella masculina del mañana, que se llama Show West Conversion. ¡Joder! <risa> Vaya premio ese, estrella masculina del mañana. ¿no? Déjame ya en paz, hombre. Vale, ya con Cris Odoril, por favor. Me <ríe> parece que nos gusta. Cojones. Bueno, empezamos ya con algo más o tenéis más que añadir o Pues nada, así que había que destacar que aquí ya hay un cambio en la banda sonora, ¿no? Porque veníamos de Daniel Mann y y cambia completamente el compositor, ¿no? Sí, y, y el... además o sea el compositor y la, y la banda sonora porque nos quitan el, el, el tema digamos emblemático de, de batman y nos cambia y nos lo cambian por esto pero no os gusta porque a mí me a ha gustado ver. bastante. La banda sonora. Esta, esta la vez. música de Elliot Golden, tal, pero sí. eh, fíjate tú que, que no se me queda, no se me queda en la memoria la música. No, no, a, a mí vez, tampoco. El, el, pero... principal, el principal no, pero la música incidental de la película eh, sí me gusta. Está muy bien. Es que, muy, es que es muy incidental, porque este este compositor es el de el de la entrevista con el vampiro, por ejemplo, que una banda sonora Pedazo que de escuchada, banda sonora. Por, escuchada suelta no no mola mucho. ¿Que no? Pero creo que en, en la película sí gana, ¿no? Me gusta la, la, la de entrevista con Lampido. Pues vampiro. yo entrevista con Lampido ¿Te la tengo en mi MP3, la escucho en solitario y es más, cada vez que he leído Batman, oh, batman perdón, Drácula, que le he leído la novela varias veces, uh -huh. me he puesto esta banda sonora antes que la de Bram Stoker, fíjate. Pues mira, la escucharé más porque, de hecho, estuvo nominada a los de esta banda sonora. Sí, sí, sí, sí. Eh... El vampiro, sí. A mí Alia Goddard es un compositor que también me encaja mucho, va bastante conmigo, porque sí que es incidental, pero tiene temazos eh, muy serios para mí. Sí que es un compositor que no es que se te quede sus soundtracks, pero son buenos, son muy buenos. Me, la, de, sí. la de Hit, la banda sonora de Hit, a mí me parece también otro, uh -huh. otro bombazo, ¿eh? y aquí es como banda sonora. Y aquí tiene pues eso, acompañar las imágenes de una manera espectacular. Las hace aquí, es lo malo de esa película, que también tiene esta banda sonora que intenta dar más epicidad. Bueno, le, le intenta dar la epicidad que debería de tener, pero con la mierda peli que es, se queda a medio pelo. Entonces, queda hasta ridícula la banda sonora introducida aquí. Yo creo que si la sacas y la escuchas por separado, quedaría hasta mejor. Fíjate lo que te digo. Ganó su Óscar también por Frida en 2002 Uh -huh. sí, Lo pero es. también lleva lleva unos años que no hace nada ¿eh? sí, ya... desde ¿Eh? 2009 sí, también sí. hizo la Andesana de Austin Powers, misterioso agente internacional que hay que destacar <risa> y que luego aquí es, volvemos otra vez como en la primera de Batman ya empieza a haber algún tema pop o rock ya asociado a la película que, que vuelve a triunfar, aquí en este caso dos no que eran el de U2 el de Hold Me, Trill Me, Me, y el de Steel Kiss sí. eh, From o Arrows sea, o sea, ya hay dos temas aquí destacados en esta película. Vale, pues hay una curiosidad. Es decir, por ejemplo, en El Globo de Oro... ...estuvo nominada a la mejor canción original. Pero, ¿cuál de las dos sería? buena idea. Sería sería la de u supongo. Si, conociendo a ¿Sí? Los Globos de Oro, sería la de u la, la mejor canción. Uh -huh. de Porque manera... después, al mismo... Al mismo, sí, eh, ...al mismo tiempo, después... ...está nominada al Rachi otra de las canciones. La de Hold Me, Thrill me me", ...es la de u que estuvo nominada al Globo de Oro. Pero después... ¿Sí? ...al mismo tiempo nominaron a una canción al, al Rachi. Decir que... Perdona, eh, perdona. No, quería decir que Leo Goddard no es un eh, compositor muy prolífico, ¿eh? Porque solo tiene 21 bandas sonoras acreditadas... ...y empezó en 1994, ¿vale? Pero tiene bandas sonoras que para mí son muy, muy, muy, muy... muy ...buenas, eh, la de Hit, como has dicho tú colateral Across the Universe, Enemigos Públicos... Eh, todas esas son muy buenas. Eh, Final Fantasy La Fuerza anterior también tiene muy buena banda sonora. No sé, a mí me gusta bastante este compositor. Y como hemos dicho ya también, las de mm, Entrevistas con, con el Vampiro. Michael Collins... Eh, tiene, tiene... Pero tiene, por lo visto es el compositor habitual de Michael Mann, ¿no? Porque prácticamente salen sí, todos Sí, y no, perdón, he dicho mal el número. Son 36 bandas sonoras, 36... Pues mira, el Rachi también, es decir, nominaron la canción de u al Globo de Oro y también al Rachi. <ríe> <ríe> ¡Joder! Esto de los Rachi. Cosa <ríe> que pasa en Rachi. Demencial. ¿Qué más, qué más eh, tenemos por aquí? ¿Algo más? No, así casting, banda sonora, etc, etc, pues ya prácticamente lo tenemos todo, ¿no? Pues sí. lo tenemos todo para <ríe> hablar de la película... Eh, pues eh, sinceramente no, no es una película que vamos a detallar Pero sí decir cosillas sobre ella Como eh, que este inicio loco como empieza Ya da el tono de, de toda la película eh, Empieza con el robo en el banco De dos caras eh, Bastante histórico como hemos dicho Y las peripecias que hace Batman Decir que pese a los pezones El traje de Batman le queda claro al pelo alba a balkirmer le queda muy muy bien sí sí porque vamos eh, que no se nos olvide es antes de empezar todo ese lío del banco la escena bestial de eh, batman sale vestido para la bad cueva se pone al lado del coche y antes de entrar en el coche hace la pose para que alfred le hable <risa> es gigante. O sea para que se vea el traje y al freable o sea ya está y a partir de ahí empieza la locura Vamos, yo ya me, quedé, me quedo todo loco ya con ese, con ese inicio o sea que claro pero fin. esa escapada del banco con el cgi cutre al chichero demensalmente malo porque aquí éramos era ya una época en la que el cgi explotó eh, estamos hablando de, del 95 y el cgi esto explot, nos explotó en la cara completamente y se utilizaba el cgi para darle más amplitud a los escenarios como se hace en día pero claro, con las diferencias que hay hoy en día y pues yo creo que realmente son cosas que eh, el histrionismo, el CGI el colorido y todo esto son cosas que le hacen pero a la película aparte de los villanos pero yo de decir que hasta que pasa media hora me lo paso mucho mejor que con las de Tim Marton no, y aparte que hacen toda esa entrada al banco cuando se ve la calle con todos esos neones, sí. la gente con peinados de color y tal y cual, es como diciendo, a ver, lo de Barton se acabó y esto ya es otra historia. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, quieren desmarcarse de lo que eran previamente las películas anteriores de Batman. Le y todo entonces meten, meten tanto color, tanta historia y tanta locura. Todo ese estilo gangster que tenía tanto Tim Burton lo arrancan de raíz para darle un estilo cyberberpunk se podría decir si ¿Sí, sí, se, ¿sí se, se puede llamar, llamar, de llamar de alguna manera eh, hombre cuando sale la escena de las bandas ellas con los tíos en más con la máscara pinta la cara eso, pintada mm, sí. eh, no sé cómo se llama eso un universo paralelo ahí sí. vale eh, volvemos a intentar eh, saludar a esta persona que se ha pasado por la bad cueva de hoy Para hablarnos, Bates Scotty, bienvenido. Buenos días. He visto la va señal y he creído necesario acudir a su llamada. Estoy en total desacuerdo con todo lo que se está diciendo aquí. O sea, que tú también muy indignado, ¿no? Tú también vienes al Bad Mytic. Estoy muy indignado. Vamos a ver. Porque seguro que habéis hablado mal. Entonces, vamos a ver. Lo escuchado, lo has escuchado o no? Lo he intuido eh, Estas películas de las que se está hablando hoy Son muchísimo mejor Y son adaptaciones muchísimo más fieles al cómic Del cómic, perdón Que las de Nolan Que es un endiosado Grandilocuente Y prepotente Que no hace más que mierda Porque, vamos a ver eh, Estas películas estas películas son voy a argumentar, ¿eh? No voy a, no voy a venir aquí en plan hater No son mucho Porque son mucho mejor Porque tienen más coloricos Y los cómics tienen muchos coloricos Y ya está, y este es el argumento eh, Que desmonte cualquier eh, Comentario de cualquier otra persona Y esto es lo que quiero decir, y ya está Muchas gracias, amigos, y me voy a limpiar <risa> A ti la Virgen del Pilar te dice Que estás, estás Un poco defectuoso Igual se me nota, se me nota poquito el acento <risa> Joder, acento Y el pate que tienes encima Que tienes los riñón ya hecho pate De tanto alcohol Anda, Scotty, vete a recogerte Que si no que te no van salido a... eh. No, oh, que va, nunca no, Hombre, pero ahora no, no jodas Que son las 12 de la mañana Pero vete que te van a llevar Para, para el Instituto Arcan Y te van a dejar allí como si llegas aquí Bueno, muchas gracias nada, nada. Hasta luego oh, Gracias por tu intervención de nada, yo sé que a veces hace falta un comentario de calidad y, y, y, y un poco técnico, entonces pues pa, para eso estoy yo. Joder. Adiós. <risa> Gran fichaje Escoti, bienvenido y hasta luego, hasta nunca. No sé si volver a aquí. <risa> hasta luego. Chao. Pues nada, continuamos con la película después de esta intervención tan estúpida de Escoti, que me encanta, me encanta Escoti, es como un peluche. Eh, pues nada, venga Comentarme, os voy a dejar a ti Primero Carrillo Que me cuentes tus escenas favoritas De Batman Forever que la has visto con unas ganas Locas, locas, locas Pues mira eh, Ganas no tenía muchas pero cuando empecé a verla Me ha pasado un poco Lo que te ha pasado a ti a mí, La primera parte de la película me parece más que decente eh, Me entretiene bastante la primera hora ¿no? Todo este comienzo, eh, después la escena también del circo Eh... Me, me divierto bastante, saltándonos un poco la, lo molesto que resulta, en mi caso, vuelvo a repetir, el personaje de Tommy Lee Jones No me molesta tanto Jim Carrey, eh, la película pues luce bastante, luce bastante bien Después ya, como suele pasar en este tipo de, de, de películas, termina por perder, ¿no? Termina por perder en la, en, en la última parte, pero desde luego, comparado con mamá y robin esto es una panacea yo creo que tenían que haber seguido un poco por lo menos por este por este camino a mí me, me gustó bastante eh, antes hablábamos de los coches no no me gusta nada los alerones esos que le metieron lo, lo hace más feo el coche lo estaba mirando ahora hace más feo el coche que, que si lo hubiesen eh, definitivamente el coche que, que mejor está o es el de el de las de ¿Y escenas así que más te hayan impactado? <risa> Cuéntame. La película la película es bastante movida, sobre todo en el, en, el, en el principio. Está muy bien toda la escena del... Me gusta la escena del circo, ¿no? Cuando conocemos al personaje de, de, de Robin, como uno de los, de los acróbatas, ¿no? Y, y el ataque de, de dos caras al, al circo y como mueren todos los acróbatas menos... Menos Robin y demás. Me gusta, me gusta bastante la escena esa. Me entretiene. Hombre, hay que decir una cosa en favor de esta película y es que, por ejemplo, en el tema de dirigir la acción es un avance con respecto a Barton, ¿eh? porque tienen el mismo problema con el traje, o sea, el traje es rígido. Eh, Kilmer tiene que girar el cuerpo entero cada vez que tiene que mirar por los lados, pero se nota muchísimo menos. Y las escenas de acción está peleando normal y casi no le notas ese defecto. Hay que decir que en cuanto a presencia de, de, Val, lo que decíamos también, de Val Kilmer con respecto a Michael Keaton también ayuda a que Val Kilmer mide 1.83, Michael Keaton solo 1.75 siempre da la impresión sobre todo cuando salía del traje de Batman de ser un Batman como como muy pequeñito sí. ¿no? Eh, y, y no sé si por esas cosas es por las que yo digo que, que de estas cuatro películas ¿no? de, de Batman, la segunda, este y Batman y Robin, el Val Kilmer pues quizás ...quizás es el que más me gusta... ...y no es un gran actor pero... ...pero es el que más me pega quizás con, con Palma... ...a pesar de ser rubio como decía ser De todas maneras el, el... ...traje... ...aquí podemos aquí mueve la cabeza... ¿eh? ...varias veces, el cuello lo gira... ...no al completo... Me refiero que tiene no, movimientos giros... No, pero si te das cuenta en la escena del banco, vuelvo otra vez a tener... Se le ve como mueve todos los hombros, mueve todo el cuerpo para, para girar la cabeza, para ver hacia los lados. O sea, creo... lo que pasa que se le nota menos que en las otras. Porque yo creo que tiene que ser incómodo, pero tiene escenas que mira de perfil. Por ejemplo, eh, en la escena de que está abriendo la caja fuerte por dentro, una, uh -huh. una cosa loca que creo que quitaron después de esta película, eh, el poder abrir una caja fuerte por dentro, la verdad... Me refiero como si fuera por fuera igual con, con pues eso, igual, exactamente igual, ¿no? Con otra con otro tipo de, de apertura, pues se pone de perfil a escuchar eh, el mecanismo de la, de la puerta con el audífono que casualmente tiene uno de seguridad. Que usa <risa> gorataco audífono, o sea, un policía con audífono. Que nos lo han enseñado en primer plano antes para que sepamos que tiene un audífono, o sea, es ascojonante. Eh, pero vamos que para que veáis ahí que, que está de perfil y, y se acerca a la puerta y puede acercarse y puede mover el cuello un poco no tanto como el de nolan evidentemente pero sí sí que lo mueve sí que sí no queda tan ridiculisísimo como le pasa a letín barton que uf, es que no no puede es, es, es que no gira ni un, ni un ápice aquí ya lo mudo un poquito no no, a ver eh, parece que estamos diciendo que esta película es mejor que las de Tim Burton ni mucho menos eh. pero tienen cosas que son salvables frente a, a los palos que se le ha metido siempre ese sí, eh, lo que has dicho del alerón del, del Batmóvil es que es, es ridículo porque está hecho sí, como de plástico sí. y cuando hay baches se mueve el alerón o sea, se mueve como sí, que se puede se ser plástico queda muy falso, eh. que y muy falso. No, mira, yo creo que esta película nos no ha parecido bien a lo mejor porque quizás no, por lo menos yo las hemos visto, hemos visto esta y después hemos visto Batman y Robin, la claro, <risa> bendición del cielo con, con respecto a Batman y Robin, pero sí. pero queda claro que las de Tim Burton están por encima. Muy por encima, pero me gusta mucho la estética que tiene aquí su de figuras gigantes, eh, incluso en el circo ves estatuas gigantes de vete a saber qué soportando las columnas y movidas así que, que me gustan muchísimo a mí que metan eh, ese tipo de cosas en, en películas ¿no? eh, que quedan como muy grandilocuentes aunque aquí quedan ridículas porque quedan en muchos casos es, son CGI y está muy mal hechos pero también ese toque que se le da al Batmóvil que es capaz de subir por las paredes, ese tipo de cosas, más movilidad a la hora de hacer cosas. Esos coches también a, a la época de los 70 que llevan los villanos en plan James Dean y ese tipo de cosas. Pues bueno, pues son estéticas muy muy rocambolescas que chocan unas con otras, pero que, que bueno, que pueden dar algo de frescura. Así sí. era una pregunta, ¿cuál sería para ti un ejemplo de CGI bien ...bien utilizado... ...porque como lo nombráis bastante... o sea ...yo no soy ni mucho menos... Eh, no, me, ...no me detengo tanto en el tema de los efectos especiales y demás... ¿El buen... ...pero bueno... ...en, en líneas generales sí, ¿no? Sí veo que, bueno, me gustan más o me gustan menos... ...pero como lo nombráis tanto... pues un ejemplo ...casi siempre lo nombráis para mal, ¿no? Entonces pues me gustaría que, que nos dieras algún ejemplo... De, ...de lo que tú consideras... ...una buena utilización del CGI... Yo un buen CGI... ...primero... ...tiene que estar al servicio de la historia... ...que muchas veces lo está... ...pero no está bien hecho... Y el CGI bien hecho es el que no se nota. Por un lado, que es CGI, que la gente lo confunde. Que hay muchísimo buen CGI que la gente confunde con realidad y viceversa. Hay gente que confunde CGI con animatrónicos y con maquillaje. Es cosas locas de la gente. Y luego está el CGI arriesgado porque el guión lo, elige, lo exige aunque se note. Que en muchas cosas el CGI arriesgado lo que hace es revolucionar el cine, el, el, la manera de, de hacer cine, como ha hecho se ha hecho en Avatar, como se ha hecho en Terminator, como se ha hecho en Jurassic Park y en millones de cosas, que se utiliza de manera arriesgada, aunque no quede al 100% bien, pero es para eh, plasmar la, lo que es la imaginería de un, de un director que no hay posibilidad de hacer eso de manera plástica, o sea, de manera orgánica, de manera realista. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo veo bien o mal. Y claro, el paso del tiempo en muchas ocasiones, aunque haya revolucionado el cine, pues eh, se nota, se canta bastante. Pero, por ejemplo, eh, una película que hace poco Lode eh, ha analizado, que es el juezcito Sherlock Holmes, eh, John, John Sherlock Holmes, como aquí sí. se tradujo el secreto de la pirámide, ah, sí. la, la escena de la vidriera, fue una revolución. ...estaba a, la, a las órdenes... ...de un guión... ...de una historia... ...y a día de hoy todavía... ...frente al riesgo... ...y a todo lo que queramos decir... ...a día de hoy... ...puede competir con muchos CGI's de hoy... ¿Sí? ...vale, es muy es sencillo... Que, pero ...está es muy cansado, bien... Sí, es. ...no, y hay CGI's que en su momento... ...por ejemplo, del Retorno del Rey... ...aunque ahora canta... ...en es. su momento fue un bombazo... ...fue una revolución... ...canta, que sí, que canta muchísimo... ...pero fue una revolución... ...y estaba al servicio de una historia... Eso para mí es un, un buen CGI, un CGI del que se puede hablar bien. En cambio aquí se utiliza a troche y moche. <risa> Porque se tiene que cubrir Batman con su capa. Vamos a utilizar CGI. ¿Por qué? No hay necesidad. Y luego me haces al, al Batmóvil subiendo por una por un, por un una pared y no lo haces en CGI. Y queda bien. Pero en cambio, estás eh, haciendo una escena un helicóptero Y, ca y canta como por soleares, como si nunca hubiéramos hecho escenas de helicóptero sin CGI. Ese tipo de cosas. Mm. A ver, contarme más escenas rocambolescas y locas que podáis decir. Bueno, aquí decir que repiten muchísimos... Eh, bueno, en, en, en la saga hay, hay papeles que se repiten, ¿no? Como el de Alfred o el de Gordon. En este caso, Gordon está representado por el mismo actor también, el comisario Gordon. Sí, sí, sí. Sí, tanto Alfred como Gordon han tenido en, la, en las cuatro películas, o sea, han sido el mismo el mismo actor. O sea que lo hizo sí, Gordon con mucho menos papel del que del que debería tener, ¿no? Pero pero bueno, se centran en otras cosas, como digo, las estas películas de los, de Barton y de Sumaker, los protagonistas son los villanos normalmente más que los héroes. Eso sí, ¿qué os parece el homenaje que se le hace a, al traje de Robin clásico? Porque me parece que es un buen homenaje. Dentro de lo mala que es me... Sí, que se ve mejor que en la serie de 1966, eso seguro. <risa> Joder, no, lo digo por porque lo utilizan como la, el traje de, de los acorbatas. De los Grayson. Eso sí. es, de los Grayson. No sé, a mí me, me parece un buen homenaje. Sí, sí, lo es, lo es. O sea, queda muy queda muy llamativo, además. Y es un guiño que, que, que se agradece de vez en cuando, porque en estas películas que no os cuelen tirar tanto de referencia, sino que más bien van a su aire, que te dan un guiño de estos, pues te, te llama la atención. Sí. Y no, por hay... otro lado, eh el Alfred ese que saca a colación el tema de del petirrojo, ¿no? ¿Cómo es? Es un petirrojo lo que le gusta a él, lo que lleva en la sí, en el casco sí, es el, el petirrojo, sí. Y, el que... y y claro, es referenciar a Neywing, ¿no? No, el petirrojo es el Robin en inglés. Ah, bueno, claro, es verdad. Qué coño. Petirrojo se llama Robin en vale, inglés, vale, claro. Vale, vale, pues mí, a es que como en la segunda en la segunda en la de Batman y Robin llevan un traje similar al de Nightwing, pero en vez de en azul, en rojo. Pues yo siempre había pensado de esa manera, ¿no? Es verdad, Robin es Peter rojo ¿cierto? Tienes toda la razón. Sí, sí, lo que quieren es eso, hacer, en la, en la de Batman y Robin querían hacer una especie de eso, de, de, de que fu fuera evolucionando el personaje, ¿no? En la que tenían pensada después, la de Batman triunfante se suponía que Robin ya era Nightwing. O sea que... Se, er, iban por ahí los tiros, pero lo que pasa que, que bueno, pues que salieron las cosas como salieron. Y la escena de que decís de lo de los padres de Robin, pues sí, es es digamos una de las que está bien basada en el cómic, o sea, no no lo vulnera tanto el origen de Robin porque sabemos que fue así como murieron sus padres y cómo se crió, cómo se creó este personaje. Sí, pero o sea, la bien... la pelotera que tiene con él en la Batcueva con Van, con Bruce Wayne, es... oh Dios, quítate el pendiente o te lo arranco. Sí, sí, pero eso ya creo que ya es cuestión de, de guión y de y de, y de Chris O'Donnell, o sea, es sí, así además... y bueno, e, y aparte eso que el, el, ese primer Robin no sería así en el cómic el que es así es el que muere después Jason Todd, ese sí es un Robin contestatario rebelde y macarrilla Es que sí, lo macarrilla. hace un James Dean es como si fuese un James Dean porque es muy motero, le gusta los coches de bueno, ya, ya he dicho que los coches que utilizan son de los años 60-70 en plan James Dean, o sea que Mí, y, me, y, me y vamos, y la escena que roba el coche es eh, ridícula, no lo siguiente. Y lo deja abierto en medio de la calle, nadie se lo roba, es que es demencial. Y cuando salva a la chica y dice, "Batman, ¿no ves a sus chicas? Como, Tío, mátame, mátame por qué veo esto. Y espera que no hemos empezado con Batman y Robin. Joder. No, no, si Batman y Robin va a ser rápido para evitar el sufrimiento. <risas> y bueno, eso el tema de, de la moneda de dos caras, yo creo que es otra cosa que algo bien representado está. No está mal, porque utiliza las dos caras eh, de la moneda, igual que, que la ha utilizado siempre eh, dos caras eh, para... Hacer siempre lo que quiere. Salga lo que salga, al final él hace lo que quiere. Entonces yo creo que eso está bastante bien representado. No te mato, pero te utilizo. No te mato, pero te utilizo, etc. No sé no tan bien representado como en El Caballero Oscuro, pero ver, pero sí, claro. le, da, le da su, dentro, su punto. ¿no? Pero me refiero, dentro de lo mal hecho que está el personaje de dos caras, al menos él sí. está bien utilizado. Y luego nada, y luego pues cada dos por tres tenemos el show de Jim Carrey porque es como se puede llamar, cada vez que sale él, monta el monta show, hace cuatro espasmos cuatro exageraciones y, y volvemos a tal, y luego lo intercalamos con, con escenas de Bruce Wayne de que eh, de mi diálogo interior y de mis sueños y de mis traumas y, y así pasa media película hasta que llega el momento de la acción digamos, ¿no? Joder, ¿Y qué os parece ese final de Batman y Robin ahí corriendo frente al a la batalla? ¿eh? Que lo, lo repiten lo repiten no, y después no. en la otra es lo que digo, que, que, que pensábamos que no podía ser peor y luego lo superan. Uh -huh. Con Alicia Silverstone. Con Alicia Silverstone, <risa> sí. <risa> Pero bueno, aquí también sale arca al final, metiendo a, a, a, a, a Enigma, ¿no? Eh, en, en arca no sé pues no, y luego la, la resolución final de contra los dos, el, el combate final contra los villanos ridículo no lo siguiente no, o sea es... y me parece que la película es un ahí se desmadra completamente no es completamente tanto en la muerte de uno como en el, como en el final del otro o sea no o sea no, no no no no no se le va se le va de las manos aquí es completamente odioso eh... si, si tuviésemos si tuviésemos que ver esta película hoy otra vez Yo creo que la, la odiaríamos. ¿Otra vez? pues ya la he visto! <risa> sí, sí. No, imagínate que, que tienes que verla otra vez. Me que muero. La película soporta un pase. Soporta un pase, y te digo, hasta la mitad de la película, pero es que después... La primera es, media que es, hora, mala, es que es mala, es que, es mala. La primera Perdona, media hora que me acabo de acordar de una imagen de, otro, de otra escena, vergonzosa no lo siguiente No hay otra forma de demostrar La habilidad del Robin este Que secando la ropa Y haciendo ah. las virguerías esas que hace con Alfred Es verdad <risa> Tío, qué vergüenza me dio ver eso Digo, Esto es para coger al guionista y, y hostiarlo directamente O sea, ya Lo mejor es la cara de Alfred Diciendo, pobre Alfred, ¿qué pobre coño? Alfred, que ha sufrido a todos estos individuos <risa> durante cuatro películas. El pobre Alfred es un santo. ¿eh? Pero es que encima es que es el mejor Alfred, coño, <risa> del cine. que Bueno, eso yo tengo mis, mis reparos, ¿no? Pero todo el mundo, o mucha gente dice esto, ¿no? que es el mejor Alfred del, del cine. Pero que tenga que aguantar estas cosas, que encima el tío cachondo, el Chris O'Donnell, se hace sus maniobras en plan Bruce Lee para secar la ropa y deja la ropa hecha un guiñapo por la cuerda tú no has limpiado tú no has puesto una cuerda en tu vida, tío joder eso es, es horroroso demencialmente horroroso bueno eh, algo más que decir o pasamos a valoraciones finales porque ya nos hemos rido bastante, yo creo sí, sí, sí mejor ya venga, valoraciones finales sobre Batman Forever Pues empiezo yo la valoración final de esta película de vamos forever pues pues es una película que a lo mejor si dejas pasar eh, 15 años y la ves como me ha pasado a mí pues en su primera parte pues te entretiene sobre todo también porque la comparas con la de 1966 o con la siguiente y, y esta está mejor pero que, que termina por por cagarla de, de mitad para adelante y convertirse en lo que es una mala película es que no, no hay que darle más puerta aspectos positivos pues a mi me gusta un poquito más Val Kilmer que Michael Keaton como Batman eh, Estábamos hablando ahora de Alfred Que siempre más o menos mantiene un nivel eh, Aspectos negativos eh, Para mí el personaje de Tommy Lee Jones eh, No Nicole Kidman por sí misma Pero sí como está integrado el personaje en esta historia Está integrado de una forma muy forzada Y, y, y Robin eh, Porque es que la, la, no sé Es un actor Este... Chris O'Donnell, actor inexpresivo y que no... no sé no, a mí es que no me gusta ¿no? y en general el aspecto visual de la película en su primera parte está bastante bien y, y poco más y lo que decíais ustedes sobre la banda sonora quizás eso como positivo ¿no? pero realmente el nivel de la película queda por debajo de claramente de la de, de, la de Tim Burton ¿no? sí que está mejor que la siguiente que de Batman y Robin que todavía es peor pero está por debajo de la, de la Batman y Batman Vuelve. Evidentemente, en ese sentido nadie, nadie lo niega, que, que está muy por debajo como película, pero bueno, yo rescato algunas cosas que, que se pueden rescatar, porque todo el mundo... Es fácil odiar una película y que al odiarla, o decir cosas malas de ella, etc., te escuchen más o te valoren más, porque mola más lo malo que lo bueno estar visto hoy en día que ser hater eh, mola más porque pues eso o te escuchan para criticarte o te escuchan para estar contigo en cambio si dices que todo es bueno en una película al final te te dejan de escuchar porque eh, pues eso, porque dices todo cosas buenas entonces no hay no hay controversia y en este sentido pues eh, yo creo que aquí también hay cosas que rescatar como en todas las películas para mí el cine es es magia y yo creo que aquí hay cierto ciertos toques en ese sentido, aunque la película es basura, infecta, para mí. <risa> y ha dado mi valoración final, así que te toca, Campbell. Pues nada, lo que decíamos, el principio está muy bien en el sentido de que intenta romper con lo anterior, le da otro diseño nuevo, le da otra imagen, le... se puede hacer, eh... o sea, se le ve que tiene intenciones, pero luego empieza, lo que decíamos antes, empieza el show de, de Jim Carrey empieza el show de, de Tommy Lee Jones cada vez la cosa va más y de la mitad para adelante es un sinsentido, y luego encima tiene escenas completamente avergonzantes como lo que decíamos antes de lo de la colada como lo del Band Mythic, y el final con ese dios enigma con Jim Carrey completamente desatado eso vemos, es para hacérselo mirar ¿eh? hostia, que no, hemos hablado, que no hemos hablado del invento de marras wow. de, de la, la caja vaya pedazo de nombre para leer mentes, tú eh, para leer y almacenar la energía cerebral y luego amplificarla en sí mismo para convertirse en un dios eh, vamos a ver qué se fumaban estos guionistas, de verdad, se tenían que montar unas fiestas, cosa mala porque bueno, el, el final el final es, es, no hay por dónde cogerlo, de verdad, ¿eh? no, no. ese momento bueno, los dos en todo lo suyo de dos caras y enigmas hasta que llega todo, uff, uff qué largo y qué pesado se hace Sí, sí, todo eso se hace bastante... Es que esa parte de la película ya es para dejarla, evidentemente. Y lo que estabais diciendo, donde ya se creía que no podía ir a peor, lo empeoran todavía después, pero bueno, ahora ahora hablaremos de ello. Pues vamos a hacer una pequeña pausa para volver ahora mismo con banda y Robin. No os mováis, por Dios, que esto viene fuerte.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 Estás en la guarida del sí. Recuerda que si no te has al menos un instante, te devolvemos el dinero que te ha costado la descarga. Ya estamos de vuelta, chicos, para enfundarnos de nuevo la capa y hablar de Super Batman y Robin. Bueno, eso de Super me lo he inventado. Eh, pero bueno, es que... Estamos hablando de una película del mayor caché del cine mierder, donde, pues, eh, Carrillo nos va a hablar de los datos de producción. <risa> bueno, datos de producción, hay menos de esta, gracias a Dios. Pero pero empezamos con un dato increíble, presupuesto... Bueno, primero, 1997, Joel Sumacher, en la película esta de Batman y Robin, producida por Warner Bros. y Polygram Pictures, al igual que la anterior. El presupuesto de esta 125 millones de dólares todavía se gastaron 25 millones de dólares más que en la anterior. tirados a la basura, ¿no? Recaudación, 238 millones 207.122 mil dólares es la que menos ha recaudado de la de las cuatro películas. Eh, como siempre, un buen fin de semana de estreno, 43 millones de dólares casi con 2934 copias. Claro, cuando uno no la ha visto, pues uno va engañado al cine. Y ve, y ve, después ya en la siguiente semana supongo que la recaudación bajaría muchísimo ¿no? eh, En España vio, vieron esta película 1.013.074 espectadores Es decir, un poquito menos que, que Batman Forever El rodaje tuvo lugar entre el 12 de septiembre de 1996 y el 27 de enero de 1997 La película está producida al igual que la anterior por Peter McGregor Scott Del cual antes destacamos un par de películas Eh, aparecen los mismos productores ejecutivos de siempre Benjamin Melnicker y Michael Uslan coproducida por William Elvin y, y después eh, repite también como como dise diseñadora de producción Bárbara Link también comentamos antes eh, que era conocida por ejemplo por un día de furia o de Dors y, y luego decir que esta película tuvo 11 nominaciones a los premios Rachi y, y que Alicia Silverstone, la gran Alicia Silverstone tuvo el honor de recoger su rachi a peor actriz secundaria ¿no? que de las cosas de las cosas que se pueden comentar un poco sobre la sobre la película en, en cuanto a la producción en sí misma pues lo hablábamos antes parece que esta película trató de ser un homenaje a, a la serie de televisión de los años 60 o, o a la película de 1966 y, y de verdad que por momentos lo, lo consigue incluso teniendo en cuenta que, que en esta época había muchos más medios para hacer películas y, y que los efectos especiales pues pues ayudaban yo creo que incluso empeoran, no sé si es homenaje o vete tú a saber bueno eh, se llegó a considerar para este Batman de George Clooney que para mí está horrible como Batman, para mí el peor de todo eh, se llegó a considerar a David Duchovny bueno Bueno, sí. espérate, Adiós. que lo hubiera hecho bien igual, ¿eh? Porque tiene... Sí, el, el Batman más fucker de todos. Por eso iba a decir que tiene esa vis de... Sex Symbol, Ligón, etcétera, que eso ya va más un poco con el carácter de Batman, ¿no? Bueno, no tanto, pero pff, en algunas etapa, etapas sí que tiene... Yo, ese rol. yo me lo imagino mejor que George Clooney. De, y luego también se barajaron los nombres de para el señor frío, para el personaje, el horrible personaje de Arnold Schwarzenegger, Se llegó a considerar a Hulk Hogan, el luchador este de, de, de lucha de esta americana, lucha libre, o como se llame. Anthony Hopkins, ay, Dios mío. John Travolta, John Travolta y Jack Black. Quizás Jack Black, que es más cómico, pues... Jack Black hubiera estado, entrado más en esta peli, sí. Hubiese no, estado bien. Yo, ¿no? yo ahí, mira, Hulk Hogan, que lo hubiera hecho igual de mal que Schwarzenegger y hubiera cobrado mucho menos. Eso también es Exacto. verdad. Exacto. <ríe> Porque los, yedra, los, los 25 millones de diferencias son el sueldo de Schwarzenegger, ¿eh? Sí, sí, sí. Y como, o sea, cobró. Es verdad, cobró, es verdad cobró. justo los 25 millones ¿sí? que, que llegó a cobrar por la película. El, y encima un, un porcentaje del, del merchandising. Eh, luego, como hiedra venenosa, estuvieron metidas en el ajo Demi Moore y Julia Roberts. Finalmente fue Uma Thurman, en otro papel en el que Uma Thurman está pasadísima de vuelta... Eh, yo creo que Uma Thurman en esta película está horrible también, y es una pena fatal, ¿no? fatal, fatal <risa> fatal, aquí empecé a odiar yo al personaje de Poison Ivy hasta que me di cuenta de que no odiaba a Poison Ivy sino a Uma Thurman en este en este mierda de personaje <risa> es que cada vez que la veo en los cómics o en las series o en la animación o algo así, me, me, me retrotraigo ¿Eh? aquí no sé por qué, me ha hecho mucho daño Luego, por lo visto, en el, en el rodaje, pasando también a otras cosas, el, el George Clooney se quejaba mucho de, de, que, de que el traje lo agobiaba, ¿no? No, no, no podía respirar bien y que, que no podía ni siquiera ni beber agua. Todo culpa de los bad pezones <risa> Pues el traje, vuelvo a decir aquí una vez más, que el traje está mejor. hecho que algunos otros, yo quitaría algunos detalles que no necesita Batman en este sentido, pero se le ve más robusto incluso que el anterior, porque el anterior era mucho más látex, era mucho más móvil, sí. aquí es más armadura, y aquí sí que puede mover el cuello por completamente ya. Sí, y, y después también añadir que Sumaker estaba tan seguro de que esta película sería un éxito, que ya habían firmado para, para la siguiente entrega, que tal y como dijo antes Campbell, fuera de, fuera de micro, eh, se iba a llamar Batman triunfante, ¿no? Sí, el, y, tú sabes, el, y, tú, el, y tú sabes la que iban a liar no eh, lo Muy único que sé y que he leído que los villanos destacados de la película iban a ser el espantapájaros y, y Harley Quinn sí, que era, era el espantapájaros interpretado por Nicolas Cage que con ah. su con su gas del miedo le hacía tener visiones a Batman y Batman veía en las visiones al Joker de Jack Nicholson o sea que iba a volver a salir y, y que luego Harley Quinn saldría haciendo de la hija del Joker adiós Adiós. O sea, eso era el plan de Batman triunfante. Eso era el mal, directamente. <ríe> Joder. Lo que nos hemos ahorrado. Sí. Bueno, continúa. Y nada, es eh, decir, eh, decir que a los 8 años de, del estreno de esta película es cuando, cuando Christopher Nolan dignificó al, al personaje con, con su, para mí, excelente Batman Begins, ¿no? Perdonar, pero quiero hacer un inciso sí, sí. aquí serio. Has dicho ocho años, ¿verdad? Sí. En tan solo ocho años, en menos de una década, tuvimos un remake de Batman. Un remake que cuando salió, yo recuerdo perfectamente que nadie se quejó en absoluto de volver a tener a Batman aquí. Uh -huh. ¿Por qué no pasó eso con Spider-Man? Lo digo porque la gente olvida que entre las Spider-Man de Sam Raimi y las Spiderman de Andrew Garfield, que nadie se acuerda del director, pero bueno, eh, que es web, no sé qué, no sé qué web, algo de web. web. David web eh, también pasaron ocho años, aunque parecían más recientes. Yo dejo este apunte. Es verdad, pasaron los mismos años. Los mismos. Y sí. sí. Y mira a, mí, a mí, ¿cómo se puso la gente? No, no sé, a lo mejor a veces no soy tampoco demasiado exigente con cierto tipo de películas, pero a mí estas últimas de Spider-Man, a mí me gustaron las dos. No sé por qué se de, ha ido tan la, al carajo, no, ¿no? Veníamos de la tercera de Raimi, que eso no había por dónde cogerlo. Era lo mismo que Batman y Robin, sí, prácticamente. Claro. O sea que no sí. sé la gente por qué no entiende esas cosas. yo no es una, la, es una pena lo de la tercera de Raimi, porque yo creo que... Mira, perdón. Que si, le quitan, si le quitan un par de escenas muy mal elegidas. ¿Qué me he colado? He dicho que la tercera de Raimi y la nueva de, no, de Spider-Man en ocho no son cinco, pero bueno, eh, me he confundido un poquillo. De la primera es una década, de una década y de la segunda sí. ocho años, pero ya sí, de que la, esa, la tercera... Es por eso, menos. porque un poco te, te olvidas de la tercera. ¿no? Uh -huh. Yo siempre me olvido de cuando se estrenó la tercera, la tercera sí. es que pasaron ya tres añitos, ¿eh? de la segunda a la tercera se me había sí. Pero bueno, que de igual manera, que la gente en este sentido muchas veces la, se quejan y aquí yo veo que en Batman mmm, no pasó esto y eso que, que en las dos eh, acabaron las dos sagas bastante mal, la verdad. Una una peor que otra. Esta acabó bastante peor. Batman acabó bastante peor, la verdad. Porque este Batman y Robin... Que es que Spiderman es... Que Spider <risa> que a sí, sí, sí, sí. Para mí sí, sí, sí ¿eh? Desde luego, desde luego que sí. Para mí Spiderman, dentro de lo que cabe, mantiene buenos niveles... Hmm la trilogía entera. Se, se sabe que la última es la más floja, pero... Pero no está al nivel de Batman y Robin, aunque sí que es lo que tú dices, que fallan en... Yo creo, prácticamente lo mismo. Pero bueno, continúa con Batman y Robin, que no sé si te queda algo más por añadir. No, de eh, datos de producción no, no hay más nada. Si queréis... Bueno, ahora Campbell que diga sobre director, no sé si el guión cambia, ¿no? Cuéntanos. No, el, el director es el mismo y el guionista, es solo que en vez de... Eh, ya se queda, aquí va aquí va como guionista único. Es el aquí va guionista. en solitario, sí. sí. La música ¿no? lo mismo también musical Igual y lo único que cambia Pues eso, pues algún que otro O sea, integrantes, claro, del, del casting Y en el casting, pues bueno, pues empezar eh, Si empezamos por lo que tal Por por importancia, solo por lo que cobra El primero Schwarzenegger Y de Schwarzenegger, pues, ¿qué vamos a decir que no se sepa ya? Pues eh, Conan Terminator eh, Prácticamente eh, eh, De todos, Depredador El último héroe eh, Nos podíamos cansar de estar diciendo películas de él. Y, y que, Dime. No digas, ¿eh? y suma y sigue, porque hasta hoy en día pues sus películas son más o menos valoradas, pero cada vez que sale, lo rompe. Sí, sí que hay que decir, por ejemplo, que tiene ahí unos pro, unos próximos proyectos curiosos. Curiosos, por decir, el de Trillizos, que es la continuación de Los gemelos golpeando dos veces. O oh, eso de curioso... Mira, esa de mal gusto, la, le pues. la leyenda de Conan, sobre todo. La leyenda Eso de sí. Conan, que sería Conan Rey. Uh -huh. Más y con, y con Paul Verhoeven en, en, en la dirección. Sí, y de Governor, que vete todos a saber eh, si no contará sus historias de gobernador que me da mucho miedo. No, esto es una adaptación de, de, la, de, la, de la, la animación que tiene, él tiene una serie de animación cuando era gobernador y no podía salir en cine. Mm -hmm. eh, hizo mm -hmm. una serie de animación que se llama de Governor, que hace de su siendo gobernador metiéndose en sus papeles de cine sí. <risa> es, es ridícula pero de, triunfó mucho en Estados Unidos aquí hay gente muy seguidora de ella y que debe ser un cachondeo padre pues esto será un último gran héroe o algo por el estilo de, de Chochen pues eso, esas lo cosas que sí que, que hay que decir hacer. que lleva unos años desde que dejó la política intentando volver al, al primer nivel del cine pero yo creo que la época eh, le ha pasado no O sea ya él, él le pone voluntad Salen cosas interesantes, pero los últimos, pues mira, Terminator génesis eh, se la podía haber ahorrado prácticamente, como he visto el resultado final. ¿no? Uh -huh. Pero de todas maneras, eh, en donde más se acerca es en sabotaje, sí. porque él, la película no es nada del otro mundo para mí, pero él está muy bien. A mí me gusta mucho. Eh, yo sigo diciendo que hay una escena que él parece eh, este Clint Eastwood en Sin Perdón, en el bar. Y además es que recuerda a él él tiene ya ese ya tiene un aspecto muy ajado muy, muy, muy viejo y ahí le, le caracterizan de una manera que parezca más eh, crepuscularmente acabado ¿no? y, y eso ese es el papel que yo creo que debería de escoger más a menudo no lo que está viendo que va a hacer porque lo de triplets pues tiene tela lo de Maggie iba por ese estilo pero tampoco ha triunfado, los mercenarios 3 pues bueno, plan de escape era una peli muy a los 80, el último desafío también hasta que no cambie el rol y deje de intentar agarrarse al pasado si mira un poco más al futuro y a lo que él puede hacer, por ese camino podría ir bien, pero por este que está yendo no va a llegar nunca no, no, Se tiene puede. que hacer tiene que aceptar la edad que tiene actualmente y, y lo que puede dar de sí. Exacto. Y, y no y no intentar rejuvenecerse continuamente, no, no, no, o sea, ese ese momento ha pasado. Tiene no, no. que hacer lo que es. Y la de Conan puede ser interesante por eso, que no estás es. haciendo un Conan crepuscular es. a su edad uh -huh. y ahí puede dar de sí bastante. Yo esa es la que más fe tengo de todas las que tienen producción, porque vaya tela. Sobre, sobre todo por él, también por el director, Polver joven, que es un buen, buen director. Mhm. Uh -huh. no creo que vaya a ser una porquería. Eh, también se puede añadir sobre sobre Suelsenegger que su relación con los premios se reduce a dos menciones, curiosamente tiene un globo de oro, un globo de oro, al mejor actor revelación en 1977 por una película que se llama Stay Hungry, que yo no sé cuál es no sé si ustedes saben Stay Hungry creo que es la de puede ser la del culturismo o la del culturismo era Pumping Iron cuál era no, Pumping Iron eh, era la de culturismo no, uh, Esa película es del 76, de dirigida sí. por eh, Bob Rafelson. Sí, que sale con Jeffrey, con Jeffrey Bridges eso Jeff Bridges es. Jeffrey Sale Fils. ¿eh? Y se llama Músculos de acero y efectivamente era sobre el culturismo, sí. Ah, es esa es la que dice Campbell. Y después nominación en el 94, otra otra de las salidas de, de, de tono de los Globos de Oro, nominarlo como mejor actor de comedia musical por Junior, ¿qué os parece? Puf. <risa> tremendos ¿Eh? decial mí si está si está para darle en esa película para darle de, de, de, de leches si yo creo que el mejor papel de comedia de su se negra es mentiras arriesgadas con diferencia con mucha sí. diferencia sí sí es sí, verdad y es una película que está muy bien además o sea, que bueno, eso de Junior y los gemelos, los gemelos está bien, pero vamos, para mí como comedia, el límite de comedia tienen Mentiras Arriesgadas, es un mejor papel. Sí, a ver, que tampoco es nada el otro mundo, que hay veces que está sobreactuado, pero en el último Gran Uruguay hace el mismo papel más o menos, pero como la película es peor, nadie lo recuerda, pero es el mismo papel básicamente. No suele hacer más que un papel, o sea, nada Men En Mentiras Arriesgadas eh, siempre me gusta recordar estos diálogos que a mí se me quedan marcados, son diálogos chorras, pero en eh, Mentirarricada había uno que agarraba uno por el cuello al borde de un precipicio y el, y el que estaba siendo sometido por Schwarzenegger sí. decía una frase que, que me gusta mucho que es eh, miento para poder follar y no follo mucho soy un mierda sí. joder, como que se el personaje este como el de Bill Paxton eso, eh, Bill Paxton soy un mierda para poder follar y no follo mucho y <risa> la tengo pequeña Did. es genial esa película yo que la veo y hay cosas que todavía me sorprenden eh, continúa Campbell pues nada, siguiente que tenemos que hablar en el casting de la película pues este nuevo Bruce Wayne barra Batman que era George Clooney que además estaba en este momento, estaba en, en su auge, ¿no? Después del exitazo que había cosechado en urgencias, de haber salido un abierto hasta el amanecer, etcétera, etcétera, y en el pacificador, que aunque, bueno, fue menos de lo que se esperaba, y nos lo plantan aquí. Eh, luego, después de esto, pues lo hemos visto en la delgada línea roja, entre Reyes, la Tormenta Perfecta, en Ocean's Eleven, eh, sus continuaciones consecuentes, la de 12 y Thirteen, cameos como en spy kit eh, con los cohen en la intolerable eh, buenas noches y buena suerte siriana o sea ya aquí ha cogido una especie de cine más de más de autor más eh, serio no entre comillas eh, luego de vez en cuando también hace cosas como los hombres que miraban fijamente a las cabras brutal que yo la recomiendo me encanta así, esa película porque el, es una bizarrada pero es buenísima el momento en el que eh, los marines americanos Eh, se comieron mucho ácido para crear una de división de jedis de jedis <ríe> <ríe> para intentar manipular la mente de las ovejas y y lo, los eh, clunes está enorme pero Jeff Bridges en esa película ya es vamos es que se sale es una película a recomendar muchísimo yo es que no no me lo esperaba cuando vi esta película y me, me recordó mucho me, me recordó mucho a los cohen y no tiene que ver los Coen con esto, ¿no? No, no, no no tiene nada que ver, que va todo lo contrario, si sí, yo pensaba también lo mismo, pero te pones a verla y es que es una detrás de otra, es que no puedes parar, es que pila de barrabasadas que hace que en toda la película, Dios mío, y el repartazo que tiene, ¿eh? va a ser una película de estas características que estamos hablando de eso de Ewan McGregor de George Clooney, Kevin de Spacey, Kevin Spacey mm -hmm. Jeff Bridges, Stephen Land Robert Patrick, o sea, tiene un reparto de aquella manera perdón, y no se llama a Las ovejas, es ¿eh? Los hombres que miraban fijamente a las cabras y el director es Grant, Grant Heslov que tampoco es que lo conozcamos de haber hecho mucho, bueno, sí eh, mira, eh, guionista de Mentiras Arriesgadas, fíjate Ah, mira. Y guionista y productor de, de Argo. Ah, no, no es guionista de Mentiras Arriesgadas. Tra, trabajó en Mentiras Arriesgadas. ¿Sabéis quién es el director de esta película? Tócate las narices. El, el amigo eh, que está también infiltrado, uno de los amigos que tiene perilla y que está todo el rato en las telecomunicaciones, está el pavo este. Sí, es, es, muy, es un secundario bastante conocido, la verdad. Es, es actor más que más que director. Tremendo. Las cosas que se entera uno gracias a la guarida. Eh... Ah, sí, claro. Hombre, sí, el, el, el que tenía pinta de árabe, claro. Eh, sí, sí, sí. Sí. sí, sí, sí. ¿Qué más tienes por ahí para nosotros? de Pues bueno, aparte de, de eso, pues como estábamos diciendo, luego también tiene cosas como Up Air, como su papel reciente, tan bueno, reciente ya no tanto, en Gravity y eh, la eh, tumor Roland que bueno, a sí. mí yo también es otra película que no se merece todo el palo que se llevó. Completamente por lo menos para de acuerdo. Mí. ...Brad Pitt es un puto amo... ...a mí es uno de los directores que más me gustan de esta época... ...es capaz de hacer de todo... y incluso para mí... ...esta película yo creo que se va a convertir de culto... ...no tanto porque es... ...demasiado infantil entre comillas... ...para, para que se convierta de culto... ...completamente pero... ...pero para mí es una película que los, si se hubiera hecho... ...en los 80 a día de hoy... ...todos nosotros estaríamos hablando de ella... no ...yo sabe, yo siempre he dicho que... ...el, el, el, el único error que le veo a esa película... ...para mi entender es que es demasiado infantil para adultos y demasiado adulta para los niños. Correcto. Absolutamente, ese es el único fallo para mí de la película. Es el director de Los Increíbles. ¿no? Es el director sí. de Los Increíbles, sí. Brad Bird, sí. Y bueno, y aparte de esa otra película también a recomendar, que tampoco ha tenido mucha fama, fue Monument Men eh, y últimamente a B. César y Money Monster, no que está uh ha -huh. sido estrenada hace semanas. Sí. Y bueno, pues lo que decíamos, que como pensaba, o sea, se, se rumoreaba que claro, que Clooney podía ser el Batman ideal porque porque encajaba que no sé qué más con el personaje con bruce wayne sobre todo y al final pues pinchazo que que te quería o sea mm, fatal el peor o sea, está fatal el peor destacar también. también de george clooney que ha sido nominado a la globes de oro 14 veces casi nada y a los oscar 8 es decir eh, los oscar ha ganado como productor por argo en 2012 y como actor de reparto por siriana en 2005 Y, y Los Globos de Oro ha ganado de esas dos nominaciones cuatro veces, mejor productor por Argo también, mejor actor de drama por Los Descendientes, mejor actor de reparto por Siriana y mejor actor de comedia musical por o brother de los hermanos uh -huh. Coen. Es decir, un actor muy valorado. Muy sí, valorado. sí, ha, ha ido muy, muy, muy para arriba, ¿eh? Sí, sí. sí a, a raíz que se lo iba ya creyendo su facetada más de productor y director sí. en ocasiones y ha empezado a tomárselo en serio sí, tiene cosas muy muy muy muy llamativas aparte de muchos premios ganados también por ejemplo en el sindicato de actores por por su papel en urgencia uh -huh. hay que recordar que, que salía en, en esta famosa serie de televisión pero bueno, pero uh -huh. fuera, fuera parte de los premios que se ha llevado para mí sí que es un actor que ha ido creciendo en, en intensidad y que ha sabido elegir mucho más adelante, porque en los 90, ¿no? Esos <ríe> papeles. Sí. Porque sí. Gravity hace un mini papel, no es protagonista, y yo, personalmente, prefiero ese papel al de la estreñida de, de Sandra Bullock, sinceramente. Y, y algunos otros muchos más, como, no sé... En Los Descendientes está bastante bien, no es tampoco sí. su mejor papel, pero está muy bien. En Up in también me gustó bastante. En Obrother sí. me parece que se sale, sí para mí. Sí. Incluso el americano, que se supone que es un papel más contenido, pero lo hace genial. A mí es que me aburrió esa película bastante, pero bueno. No sé. A mí sí me gustó, sí me gustó porque... ¿Te, te, te, por... te divirtió mucho Solaris, así? Mogollón, <risa> me pasé pipa. <risa> <viva. risa> Pues, pues aquí el amigo misma alcalde, le voy a pegar un palo de aquí, la defiende como una de las tres mejores películas y dice, me... venga, hombre, Yo lo mato, de verdad, yo lo mato, dice cada se cosa. Se me caía ¿no? la cabeza en el cine, fui a verla al cine, mira, se me caía la cabeza, ¿sabes qué? Caerse la cabeza al suelo del sueño que me entró. Mira, puede ser, eh, la de Solaris de Tarkovsky puede ser mucho más lenta, mucho más contenida, todo lo que tú quieras, pero es que me entretiene más. Me, me, a no, ver, yo lo disfruto mucho más la de Solaris, de, ver, va, también va sabes que vas a ver esto. Cuando ver eso ver horrible. Está eso ver. Es que me esperaba otra cosa completamente. No. Uf, y bueno, era, eh, indiscutiblemente el mejor papel de Josh Grunni y había que hacer el chistazo es el de Nespresso <risa> de los anuncios de Nespresso de ahí está muy bien, el está último bien, ya es el... Hombre, el, el último el último está muy bien ¿eh? está muy bien eh, pero los el que el que compartió con Jack Black también estaba cojonudo sí, sí, sí, sí o sea, <risa> está muy bien, sí bueno, pasando esta tonta continúa venga, seguimos con alguien más de, del casting y vamos con un Maturman aquí yedra venenosa bueno, en fin, veneno. vamos a ver eh como yo siempre he pensado que esta actriz es mm, está muy, muy sobrevalorada eh, la conocimos en los 80 pues en, en las aventuras del varón de Munchausen en las amistades peligrosas eh, Henry en Jung y luego pues en Robin Hood del Magnífico Jennifer Eight, análisis final la ¿Eh? chica del gángster en Pulp Fission, a ella digamos que es uno de los papeles que le, que le tolero bastante porque a ella no es tan ella en eh, Beautiful Girls Eh, Gataca, aquí en Batman y Robin Los Vengadores, otra, o sea, alternó ahí Dos dos leñazos seguidos Que fueron Batman y Robin y Los Vengadores en La versión no musical De Los Miserables eh, Pues eh, a partir de ahí Hasta llegar a Kill Bill Digamos que pasa unas cuantas películas En Kill Bill vuelve a, recu a recuperar un poco el favor del público Y de la crítica no eh, Un papel que también eh, Cada vez que yo creo que el único que le dirige En condiciones es Tarantino No sé vosotros qué pensáis Sí, sí, sí, sí, a ver, yo no sí, lo... Sí, claro, se lo debe todo a Tarantina. ¿no? no pensaba que... O sea, yo, yo no pienso que sea sobrevalorada, porque tampoco se le ha dado tampoco nunca un valor extremo. Igual sí que sobrevalorada en el apartado erótico, que no para mí no es mi tipo, pero sí que la veo como una mujer que se le puede sacar muchísimo partido dentro de, de papeles duros, fríos, eh, dentro de papeles de mujer castigadora. ...ese tipo de papeles le van muy bien... ...el papel de Kill Bill está... ...a medida... ...me parece que está muy bien... ...y tiene una intensidad y una presencia... ...brutales... ...a esta mujer bien dirigida... ...se le puede sacar muchísimo partido... ...muchísimo... Yo ...sí, pero eh, me da la sensación... Eh, ...viendo así las filmografías... ...de que tampoco funcionan los agentes de... ...de esta actriz... ...yo creo que es una actriz... ...puede ser que esté sobrevalorada como dice Campbell... ...pero también pienso que podía dar más de sí en, en mejores proyectos, pero sí. es que sin ser Kill y, y Pulp Fiction, lo demás casi todo es muy prescindible. En... Hombre, yo me acuerdo yo me acuerdo a finales de los 80 y principios de los 90 cuando hizo las amistades peligrosas y cosas de estas que todo el mundo ¡Buah! Uma Thurman va a ser la hostia, va a ser wow, la nueva Ingrid Bergman, la nueva Greta Garbo, no sé qué más, lo demás allá, eh, le decían de y todo. Y no ha llegado, no, ha llegado, y no eh. ha llegado. Por eso digo que está sobrevalorada, que que estuvo muy sobrevalorada, porque daros cuenta que desde Kill Bill hasta la actualidad Mucho Qué películas mal. tienen condiciones. Ah, ¿Eh? Si ¿Eh? tiene alguna en condiciones que la película está en condiciones, pero ella sale mínimamente, o sea, no no hay más. Sí, porque ah. iba a mencionar Gataca o Non Infomaniac, que bueno, Non Infomaniac no es que sea un peliculón, pero pero bueno, sale ahí y es sí. una película bastante valorada dentro de los seguidores de Lars von Trier y yo he de decir que es de las únicas películas que mira que dura horas esta película. De las únicas películas que, que soporto bastante bien de, de, bon, de, Trier, de bon Trier. Bueno, mmm, no es una actriz que, que tenga tampoco mucho. Y la mayoría que tiene es secundarios horrorosos. En Percy Jackson y el ladrón del rayo está para matarla. Uf. En los Muppets en Navidad, pues imagínate lo que ha podido hacer. Mi super ex novia cuidado. Es ¿Qué es eso los, oh, está Ahí malísimo. está ahí, ahí está fatal, pero fatal del todo, ¿eh? En Paige. Eh. Ella tiene la suerte de de Gilbuild, en donde vamos, eh, tiene todo el peso de la película. ¿Y qué me perdí de Los Vengadores con Son Keneri? ¿Verdad? De encontrar a ver, que tiene que... tiene tres pelis buenas. Análisis final, Si no recuerdo está bastante bien. Sí, eh Pulp mm. Fiction y, y increíble. Así. Kill Bill, porque en la, en, en la de Paycheck, por mucho que la dirigiera John Boo, y bueno, tanto ella como Affleck, están los dos para pa darles. Sí, que la o sea, peli está bien, pero ellos, vaya. <risa> ellos, sobre todo él, estábamos vamos, horroroso. Y, y bueno, pues ya siguiendo el casting, y nos toca badgel Alicia Silverstone. Vale, caña. <risa> que, eh, actriz que fue eh, conocida o integrada en Hollywood gracias a tres videoclips de Aerosmith, Eh, gracias a ello pues hizo un nombre la contrataron para hacer fuera de onda, que se supone que fue un éxito entre la juventud norteamericana, porque fuera de Estados Unidos tampoco es que la película petara mucho y ahí fue haciendo sus peliculillas en aquella época eh, todo en papeles, pues sin mucho fuste que vamos a para que vamos a engañarnos. Eh, cuando estaba en todo su, su fama, digamos, fue cuando hizo Batman y Robin y en Batman y Robin pues le cayeron críticas y palos por todas partes. Pero vamos, es que tampoco no es que hiciera mucho para evitarlos. O sea, se los ganó con creces. No, a partir de ahí, eh, pues exceso de equipaje, buscando a Eva. Eh, eso, te a a... eso es un peliculón, ¿eh? Blast von past Paz, buscando a Eva con, sí. con Brendan Fraser. Es un, pe... sí, eso es un pedazo de peliculón. Joder. <risa> <risa> con Brendan Fraser y también, que no me, me olvido de... Christopher Walken. De Christopher Walken, sí. Joder. Chau, <risa> mi Esto mm. Ferrukun también tiene sí, esa sí. virtud a veces de hacer de, sí, de aplicar cada rubio. cosa. Porque Venga. de clic ya me contarás. Scooby Doo también es está eso? por ahí, continúa. Y después de eso pues hizo Trabajos de amor perdidos y lo que hizo fue eso, perderse hasta ahora. O sea, porque hasta ahora que está saliendo en alguna que otra película de en plan cameo como Alex Ryder, como Tropic Thunder que salía haciendo de sí misma en un cameo pequeño, Y ahora pues papeles en series O sea, un uh -huh. episodio, dos episodios, cuatro episodios Y poco más Hombre, me parece muy injusto, Gample, que no nombre Scooby-Doo 2 Eso ¿no? es, 2004. tío, ya te vale <risa> Tío, por favor, favor. No, Joder Claro, joder eh. Porque puedo decir la de King Cobra, que podía ser peor O sea, a ver si me enteréis o, sea, yo, o Space Dogs O sea, puedo deciros películas que vamos Que os vais a quedar a cuadros A mí salen Space sí. Dogs sí sí sí sí, sí, sí, sí, sí hace mucho mucho cine infantil, mucho Y luego pues nada, pues continuando, pues eh, para aquellos que se quejaban del Bane de, de Tom Hardy, tenemos aquí un Bane que ya rompe con todo, o sea, clavadito el del cómic, que era Jib Swanson, que era un luchador de estos de, de lucha libre que le pusieron el traje por madre mía cada vez que lo que me acuerdo, qué desastre, qué qué vergüenza. Y en, como novia de de Bruce Wayne tenemos el papel de Judy Madison, de Julie Madison interpretado por la modelo El MacPherson. Eh, también entre los secundarios pues está John Glover, que fue el padre al que más lo conoceremos por por Smallville por hacer del, de Lionel Luthor, el padre de Luthor, eh, también Vivica Fox, que salió en Independence Day en Kill Bill, precisamente, también era una de las del escuadrón de Bill y poco más y, ya, y luego pues los, los habituales, que son Pat Hingel haciendo de Gordon eh, Michael Gough de Alfred y repite otra vez, Chris O'Donnell haciendo de, de, bueno, de lo que hace este Pues nada, vamos a ir con la película Que este es un desastre De tal magnitud Que es para mencionar Las cosas más ridículas De Batman y Robin Como por ejemplo esta introducción De Mr. Frío, de Mr. Freeze eh, Robando Una joya, un diamante En el que se convierte Este inicio en un Combate de, de hockey sobre patines. Buah. que se Cosa pone ridícula. Se ponen Batman y Robin las, las cuchillas Sí, ¿y cómo se las ponen? Pues como eh. como Dorothy cuando cuando lo de mago de 8, los talones. Eso es. Yo, yo creo que películas mejores que esta las vemos a diario en Disney Channel. Sí, sí, absolutamente. Es muy de Disney, es de Disney Channel ese principio del hockey. Eh, y ese de, y ese de, ese descenso de Batman por el por el dinosaurio <risa> patinando, <risa> por esto no se puede olvidar, hombre eso es un homenaje a la Bat Cueva no me digáis que sí, no sí. Sí, sí, <ríe> mucho. Bueno. tenemos gollos de homenajes como diría Scotty <ríe> esto es más bien al cómic que las de Nolan claro que sí, sí. tras tra tra el, tra el espantoso Bane de, de la leyenda renace aquí vemos a un dignifican, ¿no? <risa> A a <No>, como persona. <risa> no, no, pero es que, escucha que es que aún no hemos acabado la, la escena del principio cuando se escapa en el cohete y ellos salen del, co del cohete para abajo para la tierra como lo hacen surfeando por el aire. Surfeando, sí, señor. Ah. Y Aquí... luego congela a Robin y se queda tal cual y, y Batman lo coge como si fuera, vamos, un cubito hielo, mm -hmm. y lo pone pum, en el, en el aire en el agua para calentarlo. Madre mía, qué principio. Es, es, Dios mío. Es eh, hiriente porque <coughs> Esta era la moda de surfear todo. Me acuerdo de que desde des, pues en los 90 se puso de moda y aún hay hoy en día hay resquicios de esa moda de intentar surfear todo o skatear todo. Eh, como, por ejemplo, eh, aquí L o en Rescate de los Le Ángeles. Sí, o Legolas. <risas> o Legolas, esos anillos. anillos que, <risas> que te pones y no paras, ¿eh? Incluso, si no estoy equivocado, en Neon Matrix creo que hace una de esas también. También, no qué bonito, sí. Pero vamos, que aquí todo el mundo sabe surfear de repente. Superhéroe tiene que saber surfear, hacer deportes extremos, ser un tío pues eso, modernillo. Vale, pero aquí en qué surfean? En el aire. En el es, aire. Que, es que es que no tiene explicación, joder. <risa> bueno, eh, pasamos a las siete escenas de presentación, que es que también me gusta mucho la de Maturban, que parece el típico operete español con ese español en la cabeza, güey, las cuatro puntas. <risa> ¿Eh? Utre, qué putre esa barba te Los cuatro por... lazos ahí en la cabeza. Joder, macho. Putre, putre poco, Dios. Y sobre más. Madre mía. Sí, sí. Oh. Y aquí bueno, pues el traje de Bane, aquí sí que decir que por lo menos el traje de Bane se parece el de los cómics. Pero el de los cómics sí. clásicos. Sí, lo que lo que lo rellena ya es distinto. El o algo sea, más Puma esa que lo rellena dices, ¿no? El el el, el este, o aspuma digo yo, el tío de wrestling, porque era era de lucha libre, ¿no? Sí. Que encima luego le, le pintan ahí de, de Medio Las de venas, verde, le verde. ponen venas Para que parezca más más desatado Bueno, madre mía, qué desastre Y luego encima que no sabe ni hablar o sea, <risa> Y creo que dice dos palabras en toda la película Cuando en el es cómic que, resu resulta que es un tío Súper inteligente Es que veis, prácticamente parece, parece el maníaco De la pelota roja en la boca de Pulp Fisk <risa> Me parece un poco tío, tío? a ese, ¿eh? llega ese A esos niveles, llega Pero de decir, en defensa a, a George Clooney en este papel, que al menos es el único que tiene un personaje bidimensional. No es que sea ya tridimensional, pero por lo menos tiene dos caras. La de Batman la de Bruce Wayne. No siempre es el mismo. Coño. Eso sí. Que tiene su ternura, tiene su, sus palabras afables con... A mí me gustan esas conversaciones que... Bueno, me gustan. Me parece mucho más interesantes esas conversaciones que tiene con con Alfred que en cualquiera de las otras pero bueno, que tampoco es que lo dignifiquen mucho a Bruce Wayne en, aquí, pero sí que he de decir que Uma Thurman en, en este papel es donde más guapa la veo o de, o de los más guapas que la veo y eso que acabo de decir que para mí Uma Thurman no es digna de mi devoción físicamente pero bueno, aquí no sale ni tan mal sinceramente Eh, venga chicos, contadme Horroridades varias Porque lo de, si te pones a analizar Todas las escenas de Mr. Frío en plan cachondeo Es que te pones morir Te pones morir no eh, contarme eh, tu mismo carrillo Que la tienes más reciente, que te la viste ayer ¿no? Anoche, sí Anoche. Eh, ¿Qué quieres que te cuente? Ah, sí, sobre esto. <risa> lo que creas tú Que es necesario contar de esta peli <risa> Por favor El, el, el argumento sí, oh, Por ejemplo, sí. mira, se me había olvidado ¿Tiene argumento? Cómétamelo. Es que el argumento es una absoluta absoluta locura, va, va sobre sobre el Mr. Frío este de George Neger, que está horripilante, que tiene el trauma de que se supone que su mujer se, se murió por una por un experimento, ¿no? No, va no, no, ha, ha hecho la ha hecho un Walt Disney y la ha congelado y este le, hombre pues, le, se cae, se cae no. en, el, en el cubo ese de a 55 grados bajo cero o algo así. Y es en lo que lo convierte en, en el Mr. Free. La verdad que esta película la vi, la otra la vi de un tirón. Vamos a porevar, pero esta la vi y cada cada 15 minutos la paraba. ¿eh? Digo, ay, mi. De lo bien que te lo estaba pues, pasando, ¿no? Para poder reírte bien a gusto. <risa> no, no. no podía con ella, es que la película además empieza con ...con el ritmo alto pero con una escena de acción repilante... ...que es la que hablábamos esta del, del hockey... ...digna de Disney Channel... Eh, ...el argumento es que es muy difícil de describir... después está ...la otra villana de, de, de esta película es Humma en ...la hiedra venenosa... Que, ...que su plan... No sé muy bien si es la reforestación del planeta Tierra... <risa> la reforestación del planeta Tierra, o qué coño pasa, ¿no? Esta es una loca de las plantas, ¿no? De Eso es, sí. <risa> en Batman World tenemos la loca de los gatos y aquí la loca de las plantas. Vamos a, a resumirlo con el, la sinopsis de Film Affinity. Sí, es que es muy liosa, así es. Vamos con ello. Los experimentos del doctor Víctor Frais Para conservar la vida de su esposa con técnicas criogénicas, originaron un error fatal que lo convirtió en Mr. Frío, un villano que necesita mantener su cuerpo a temperaturas glaciales y que intentará congelar a todos los habitantes de goza ¿Por qué? Porque sí. <ríe> Tomas por culo. Además, la tímida botánica Pamela Easley Eh, se ve transformada en el, en el transcurso de un experimento en la terrible hiedra venenosa que querrá asesinar a todos los seres humanos para que las plantas recuperen su hegemonía sobre la tierra. Batman y Robin y, y su compañero Robin deberán enfrentarse a ellos para hacer fracasar sus siniestros planes, que no sabemos cuáles son. ¿Quién Pero quién es el que escribe la sinopsis esta, porque no Te ter, la terrible hiedra venenosa las adorna demasiado. <ríe> Joder. <risa> la terrible hiedra venenosa que a, a, a ver, a ver, la broma. escena en la que aparece Hiedra venenosa es terrible, aparte de eso eh, Pero ella, ella Porque no es ese personal, disfraz ¿no? es, es, Esa hiedra venenosa dentro de un disfraz de gorila Dios mío, madre mía, madre mía soy Y es que es cuando saca cuando, cuando se pelean Batman y Robin Porque porque quieren ligársela Y el otro saca la bat tarjeta La bat tarjeta de crédito, madre mía ¡Oh! ¡Oh! Ah. <risa> Eso ya es para enmear y no echar gota. Las tarjetas negras, las Blacks. <risa> <risa> <risa> <risa> bad Black. <risa> las Bad Blacks, sí. <risa> e y, y en la sinopsis todavía no han nombrado a Bad Girl, ¿eh? ¡Ojo! Efectivamente, Ojo. Bad Girl. ¿Cómo se convierte en Bad Girl? Porque sí. De verdad, en, en la sinopsis la ningunean, ¿eh? Sí, pero eh, el detalle es ese, ¿no? Que no hay ningún motivo para que esta Emma... Emma Ferson, ¿no? que es que acabo de ver a Emma Ferson y le he puesto todo loco. Perdón. Eh, a esta Alicia Silverstone va a hacerse bad girl. No tiene ninguna motivación, entre comillas, ¿no? Conoce el secreto de Bruce Wayne en un momento dado y dice Ah, pues yo también quiero. Sí, ¿Eh? Y como soy, claro, motera, como soy motera y, y, y tal, y, y me va el rollo, pues nada, venga, que me pongan un traje que soy la nueva Valguel. Pero ya cor, estoy corregirme, si me equivoco, pero aquí no no tiene ningún trauma, ni, ni le han matado a sus padres, ni nada de esto, ¿no? No, a eh, curar a su tío, porque aquí su, se supone, o sea, Valguel pasa de ser la hija de Gordon a ser la sobrina de Alfred. <risa> es verdad, que Alfred está malito que tiene la misma enfermedad que la mujer de Mr. free Pero en la, en, la, en la película no comentaba algo así como que después de la muerte de su padre eh, era Alfred el que la había cuidado o algo así. ¿Quién se acuerda de eso? Y esto de tenía eso? mucha importancia, no le di tampoco a ese ¿Qué se acuerda de esos pequeños detalles? Sí, creo que tenía un trauma de eso, pero... <risa> Ah, otras, ¿no? aquí todo el mundo tiene traumas en esta eh, peli eh, el, hogar, el hogar de huerfanitos del señor Alfred Pennyworth se va a llamar <risa> no, la canción no, Wayne hombre. a ver hay que, hay que decir que es eso que aquí en, en la película tiene todo el y si no, acabas acaba el espectador con ellos eh, no sé es que no se me ocurre qué más decir sobre ella que la estética es horrorosa Eh, si decíamos que la, la del anterior al menos se salvaba en algunos retazos aquí ya no porque el coche, el bueno ya el vehículo de Mr. Frío es como de, de cabalgata de navidad es ridícula hasta el arma, hasta el arma que utiliza para congelar es, ridículo. es todo ridículo la, lo que sería la ciudad de Gotham, eh, sí quiere decir que me gusta mucho yo sigo diciendo que estas, estas Gotham me, me gustan más que las de que las de Nolan, pero claro, no se puede hacer este tipo de Gotham eh, realista, porque tiene muchos niveles por los que se pueden conducir a través de los edificios, con estatuas gigantes, así como muy es Gotham que Nolan ¿no? Nolan no adorna nada de gota nada, nada, solamente es la primera y son los narros poco más sí. pero claro, el, tal y como está utilizado, es odioso todo, porque no sé, no sé aquí sale el primer traje de Nightwing, ¿no? Eh, si sí, sí, sale un estilo a Robin lo ponen con un traje que es más parecido al de Nightwing sí. pero, de hecho pero no, es igual que el Nightwing de nuevos 52 el traje pero es rojo pero Nightwing es azul no pero por ejemplo ya ya lo sé ah, que iban vale. a hacer una, una mezcla entre entre Robin con un traje más moderno que se pareciera a Nightwing sí porque no le llaman Nightwing en ningún momento sigue siendo no, Robin es Robin sí es que estos es son sí. sin dios completamente todo el rato venga escenas más destacablemente irrisorias Eh, Campbell, ¿te acuerdas de alguna así que te queda aparte de las gafas de Uma Thurman en plan biblioteca era sexy de los 70? <risa> Dice bueno, esos pues cuernos sí, que o lleva sea, esten, eh, Escenas irrisorias pues mira, eh, lo que estamos diciendo la escena de la presentación de en público de, de Hiedra Venenosa es irrisoria ya de sobra, o sea, con eso ya tienes para toda la película porque escena más ridícula imposible, luego cada aparición de, de Mr. Frío, tres cuartos de lo mismo eh, ese Arkham que nos sacan en esta película que parece, yo que sé no he visto cosa más absurda. Luego la exageración, decís que Gotham tal, vale, pero es que en las exageraciones de esas pedazos de estatuas kilométricas en mitad de la ciudad también es un poco tal y el abuso que se hace del color, o sea, está sí. bien que se haga que sea colorido, pero llega un momento que, que agobia tanto colorido en la ciudad. Eh, vemos que hay, eh, por ejemplo Un retroceso en cuanto a diseños de automóviles Etcétera sí. porque o, lo, o los que no son así en plan medio juguete Como el de Mr. Frío Son en plan años 50 uh -huh. O sea, se retrocede Y, y bueno, y la, la persecución Esa de Batman detrás de Mr. Frío Por la estatua, descendiendo con los coches no. y, la, y, la bar, y la moto de Robin Eso es También pff, Es difícil, eh o sea, esta película tiene escenas muy, muy difíciles. O sea, lo que decimos, tú ponte a hacer una sinopsis. No, no, no. ¿Te acuerdas de, de las cuatro barras basadas que has visto a lo largo de la película y que no tiene sentido? Sí, está muy, todo muy desordenado, muy caótico. Muy o sea, exagerado. Es la, sí, es con diferencia la peor de de, la, de las cuatro. Yo, luego, yo creo que, es peor, yo lo, creo que luego, es peor que la del 66. ¿eh? Sí, sí, sí, y no luego Batman y Robin en plan niñato toda la película peleándose porque porque quieren cepillarse a la, a la, a la hidra venenosa. O sea, para rematar. Pero también he de decir que el, el Bane aquí, igual que la otra adaptación donde ha salido Bane, hace de botilla <risa> de, sí. de, de un villano superior. Sí, Porque cuando es hace... uno de los villanos más peligrosos de Batman, además. Sí, pero aquí no. están los servicios de ello de, de la Venenosa. Buah. Intentaron dignificar el... Eh, pues darle un homenaje a Alfred dándole más papel... Elma faceson tiene más papel del que necesitaba aunque está muy bien verla está muy bien visto verla y nada todo es un juego de luces coloritos escenarios acción culos apretados el momento sí. en el, es que el momento en el que bat woman se pone el traje pues es, el, eso es el plano al pubis plano al culo plano a los tacones y plano a los ojos y plano a los pechos también la claro hacer bueno y, to y todas las escenas esas de, de las de cuando es eh, vamos cuando no es bad woman todavía las escenas de las carreras de motos y todo eso sí. tambiénesp es vamos a pa darles para darles pero bien sigue siendo lo que lo que he dicho del de anterior no un, unas películas como Rebeldes sin causa o cosas así mezclando pues eso con batman cosas del futuro cosas del pasado es, es un remix de cosas Eh, el acojonante, pero ya el Batmobile cuando ya empieza a modificarse para ir sobre el hielo con las eh, con los alerones estos, el eh, hidro hidrobat que lleva Robin, todo esto es para hacer juguetitos y la Batmoto de Batgirl, el traje de, de George Clooney que lleva unas entradas ahí al lado, a, a los lados de las orejas de... Bueno es todo para, para vender muñecos está más claro que, que el agua en ese sentido que además se vendió merchandising de Batman y Robin a matar, me acuerdo perfectamente de todos los bichos que llevaba Mr. Free o sea, todas las cosas de Mr. Free por todas partes, estaban para vender igual que cuando salió Hook, me acuerdo que se vendían merchandising de Hook también pues era por esta misma época una pasada mm, así que lo de vender muñequitos no es de hoy en día tampoco que, que la gente se olvida mucho del pasado no, eso lo empezó Lucas en, con Star Wars y, y desde aquella hasta hoy. Sí, o sea, claro. Ha tenido sus épocas en los 80 tuvo una y 90 tuvo mucha época de merchandising. Ya, pero es que me hizo gracia sí. el pasado cuando se hablaba del merchandising de Star Wars, que estaba la gente hasta las narices, pero es que desde que tenemos uso razón hemos tenido merchandising de Batman y Superman y ahora sí. los chinos copan todo ese merchandising, incluyendo a Spiderman y los Vengadores y nadie dice nada. Otra película, de una de películas de que más merchandising tiene, además yo tengo mucho, es <risa> esta, Pesadillantes de Navidad. Sí, sí, sí, por supuesto. Y también se cansó la gente de ello, ¿eh? también hay que decirlo. Igual que de Hello Kitty, este tipo de cosas. No, no, y a, no a ver, yo me acuerdo en, en el noventa y pico, eh, cuando salió Parque Jurásico, sí, sí, sí, todas sí, las sí. jugueterías eran dinosaurios por todas partes. Sí, o sea, sí. eso sí que fue una invasión de merchandising exagerada. Veías dinosaurios por todos los lados. Pero está claro que hay películas que juegan con esa baza para, si no recuperamos el dinero en las salas, recuperarlo en las jugueterías. Está bien pensado como empresa. Uh -huh. eh, pero no tienes por qué sobredimensionarlo dentro del film. Sobredimensionarlo fuera del film, como ha pasado con Star Wars no lo sobredimensiones dentro del film como en esta de Batman y Robin, que es que es constante, es que es constante o sea, es que no, no tiene ¿por qué tiene que cambiar Batman de vehículo tres veces en una película? para vender tres muñecos eso es, ¿para qué, qué tiene que van, cambiar Batman de traje dos o tres veces en esta película? por pues lo mismo para vender más muñecos, y todo así eh... Sí. eso, es más <risa> ¿qué más queremos añadir? valoraciones finales, los dejamos aquí porque si no Eh, ...nos vamos a liar a, a hostias con Batman... Eh, ...cuéntame tú valoraciones finales Carrillo... ...bueno película... prescindible ...es decir si te gusta Batman... ...puedes incluso no verla... ...porque tampoco aporta nada nada bueno digamos al... ...al personaje... Eh, ...se vendió... O, ...o parece ser un homenaje de... ...de la serie de los 60... ...o de la película de los 60... ...la verdad que ponerse a homenajear... ...algo que ya era una mierda pues no tiene mucho sentido eh, lo, las peores cosas de la película tal y como hice antes con Batman Forever son la el intento de interpretación seria de Arnold Schwarzenegger que queda muy ridículo eh, aparte del aspecto del personaje en general que, que también me queda bastante bochornoso Uma Thurman en sus peores registros como, como actriz y Alicia Silverstone ¿qué decir también desaparecida Chris O'Donnell Otro que no aporta nada, este venía de no aportar nada en el anterior y aquí tampoco lo hace. George Clooney me parece el peor Batman, creo que el peor Batman de la historia. Yo lo pongo por debajo hasta de Adam West. Es decir, no le pega el papel y se nota que está disgusto que, que está mal. Y, y en esta película la verdad que aunque seguramente uno pueda sacar algo bueno, yo no, no lo veo. no No veo nada bueno en esta película. No me gusta nada, no me gustan las escenas de acción, no me gusta... Eh, no soy, soy incapaz de ver algo bueno aquí En la otra de Batman Forever se puede ver algo, aquí aquí no Y son del mismo director, del mismo guionista Está el mismo de la banda sonora Pero aquí se volvieron locos ¿sí? Quizás lo que decía Campbell antes también eh, Quizás la eh, aquí ya no estaba la figura de Tim Burton y, y se acusó porque en Batman Forever sí que estaba, aunque sea como productor algo pudo ahí controlar, pero aquí nada, se descontroló totalmente. Campel. Pues nada, yo solo corregir una cosa de lo que ha dicho de lo que ha dicho Carrillo, que es que si te gusta Batman, eh, entonces haz como que no existe esta película. O sea, Sí, eso. Obsiála. Bueno. Entonces, eh, vamos, pues si la otra tenía, como dicho antes, eh, tenía fallos de la mitad para el final, esta la tiene desde el principio. O sea, absolutamente toda la película. Aquí tiene otro final completamente absurdo y ridículo porque ese momento de la congelación y descongelación de la ciudad de Gotham entera también es para... para uf, madre mía, qué cosa más... Desastrosa y mal filmada. Eh, el casting está mal todos, quitando un poco Alfred, pero bueno, ya sabemos que es un actor solvente. El resto están todos horribles pero horribles de verdad. Y, y la película no hay por dónde coger absolutamente nada, porque hasta los efectos están hechos a propósito para dar el cante, las escenas de acción son ridículas de principio a fin. No yo aquí la valoración final es, vamos, eh, un 2 en qué decíais antes un 3,5 en fin en fin affinity. 3,6. ¿no? 3,6 pues tiene 3,6 más de lo que yo le daría. Jódete, o sea, Diego. Que... <risa> bueno, yo es que he encontrado una crítica que es para leer. Que, ...que me gusta, que me gusta, que va con lo que yo pienso. <risa> es perpéntica, ridícula hasta decir basta, estúpida infantil, castile imposible, los afectos especiales dan más pena que Zombie Nation. Suspenso total para Joel Schumacher, más metido en convertir la saga en una especie de Rocky Horror Picture Show que otra cosa. Todo lleno de colores imposibles, drag queens, un guión basura y el peor reparto de toda la saga... Schwarzenegger perdió su leyenda mientras tarareaba una canción en zapatillas en el film. Eh, Uma Thurma da el cante de mala manera. O'Donnell tiene un rol lamentable y Clooney no se cree ni de coña que es Batman. Ni el Joker, ni Dos Caras, ni Razagull, ni Schumacher es el peor enemigo de Batman, con diferencia. Él lo mató. <risa> Tomar Oye, ha por culo. Yo no sé quién ha escrito esto... Pero lo ha hecho bien. Lo ha clavado, lo ha clavado, de verdad. <risa> claro, sí, eh, pues nada, eh, antes de irnos, <coughs> perdón, quiero ya dar que, que nos deis, ya que estamos, vuestras, vuestras valora, valoraciones finales de todo lo que hemos visto sobre Batman. A ver si podéis hacer algo con toda esta saga de películas y si queréis incluir algunas más de por medio, lo podéis hacer. Eh, por cierto, el, la crítica que acabo de leer es de un tal Billy... ...que escribió pues un usuario normal en Film Affinity. Eh, pues empieza tú, Campbell. Bueno, pues eh, de todo lo que hemos visto... pues ...empezamos ya desde cronológicamente... pues ...un buen intento de que consiguió poner al personaje de moda... ...y, y en todo lo alto, como fue el de Barton y que luego se encargaría el cómic de, de asegurarlo, porque lo que es las películas que vinieron después, salvo un poco Batman Returns, que a mí personalmente tampoco es que me guste mucho, pero tengo que reconocerle algunos méritos, el resto eh, lo que hicieron fundir al personaje. Menos mal que llegó Nolan, ya que también hemos hablado, y hizo una, una maravilla de trilogía, salvo quizás el último capítulo, en el que se le fue un poco de las manos el tema. Eh, ¿qué podemos bueno También podríamos hablar de cine de animación Yo sigo pensando que una de las mejores películas de Batman es La sombra del fantasma eh, Me parece una obra de arte, una auténtica obra de arte y, y ahí es donde encontramos pues también otros actores como Mark Hamill haciendo la voz del Joker Que para mí es el Joker definitivo Y Kevin Conroy que también hace un Batman más que convincente eh, Ahora tenemos que centrarnos pues en, en la nueva versión que nos están dando que lo mismo en Batman Superman, Batman v Superman, pues nos han dado ahí un poco un, un, unas píldoras que nos gusta o por lo menos a mí me gustan de momento y lo que me están contando en un futuro pues también me atrae bastante, ¿no? Eh, por lo demás, pues en general, pues que es una saga que ha tenido muchos altibajos sobre todo en la época de los 90 en la época de los 90 y su mejor época que ha sido la de Nolan, incluso también ha tenido un remate un poco uff, tirando a ...a decepción, ¿no? ...aún así, claro, evidentemente... ...la decepción de Nolan... Eh, ...puede ser mejor que la obra maestra... ...de cualquier otro director... ...digo eso... ...Carrillo... ...pues hemos tratado... ...además ha sido un placer hacerlo... ocho películas de, de Batman en estos... ...en estos programas... Eh, ...para mí... Se, ...se podría hacer una clasificación... ...bastante sencilla de, de cuál es considero mejor... ...o cuál es considero peor... ...para mí está por encima de todas... Eh, el Caballero Oscuro por su complejidad pero muy cercana en el segundo puesto de Batman Begins después intercalaría quizás la, la primera Batman de Tim Burton por el valor que tuvo eh, en el momento por, por, por un poco la verdad que mejoró en mucho lo que se había hecho de Batman hasta entonces ¿no? eh, eh, luego metería la tercera de la trilogía de Nolan que aún con sus fallos eh, que ya hemos hablado fallos en los combates ...en algunas escenas de acción y demás me parece una película muy apreciable eh, y luego colocaría la de, la de batman batman vuelve muy burtoniana pero pero también digna digna de ver y después ya las tres últimas posiciones pues estas que prácticamente que hemos tratado hoy no que son batman foreva eh, la batman de 1966 y para mí la peor batman y robin porque contando con muchos más medios que la de 1966 Hace un homenaje basura de, de, de esa de esa película ¿no? o, o, pero en definitiva realzar sobre todo la trilogía de nolan que que a mí me cinematográficamente hablando me va más que, que lo otro a pesar de que en plan comro y demás se, se aprecian mucho las dos primeras de batman de, de tim burton pero la trilogía de nolan para mí tiene que estar en la en la cima, ¿no? en la absoluta cima de, de un personaje eh, como este de, de Batman. Pues yo tengo que, para acabar, decir que realmente Batman en el cine ha hecho mucho por eh, los superhéroes, ha dado cada vez que ha salido un do de pecho para que sigamos teniendo este tipo de films, ese tipo de, de frivolidades, como dirían algunos, pero sin esto no tendríamos lo que tenemos ahora y gracias a Batman, mucho más a Batman que a Superman incluso tenemos lo que tenemos hoy en día porque fue en el 66, fue en los 90 fue en los 2000 y se queda siendo durante un tiempo Superman de, entró en, en una época de seguida también, tiene su mérito, pero Batman ha perpetuado esto bastante tiempo y cada vez que ha salido una película de Batman, al menos la primera de cada saga, ha sido eh, un, un un efecto social bastante importante, ¿no? Entonces yo creo que debemos mucho a Batman de todas las épocas y de todos los coloritos, eh, los frikis, los, eh, la gente que nos gusta este tipo de, de cine. ¿no? ¿Qué más decir sobre sobre ello? Pues que habrá películas que gusten más, que gusten menos, pero que cada una es hija de su tiempo, que todas son disfrutables. Batman y Robin no tanto, eh, Batman Forever tampoco tanto, pero bueno, el resto yo creo que las incluiría todas en... Algo para ver, para saber sobre historia del cine en este sentido. Y nada, yo creo que ya vamos a dar carpetazo final a todo este periplo de la guarida, o sea, de Batman en la guarida. Eh, o en la Batguarida, o en lo que queramos decir, porque nos encanta decir chorradas. Así que, chicos, Javis, Campbell, Carrillo, ha sido un absoluto y tremendo placer y no sé si más adelante en algún futuro programa traeremos batman de otras maneras pero despedimos a batman de esta manera así que muchísimas gracias y hasta luego chao por las noches monta qué pasa huevo huevo Buenas, ¿cómo vamos? Aquí andamos. ¿Qué tal, Campbell? Buenos días. Buenos días. Falta Dave, ¿no? ¿O qué? Sí, dijo que estaba justo no hoy, no me acuerdo que no, era mañana, no sé. Escucha, mañana no puedo asistir, me han cambiado un médico de la cita de un médico y tengo que ir mañana. No bueno, puedo no. estar en el programa. Bueno, pero no te preocupes porque somos, creo que bastantes, a ver también estamos campeña al caer de toni hombre sí. si se apunta a alguien más perfecto, si no no pasa nada lo hola. Vale. hola hombre pasa carrillo aquí estaba conectando el micrófono estaba despistado, estaba terminando de ver la película de esta la antigua ¿eh? la cual de todas, la... ah la de Adam West qué menuda mierda <ríe> no me, menuda mierda ¿no? tú sé lo que le pasa a esa película tú a mí pregúntame el argumento de la película y todavía no te lo sé decir y la he visto tres veces Hostia, he dice, la... es duro ¿eh? es que es una, bien. es una consecución de paridas que no tienen sentido una detrás de sí, la otra son no de sketches todo el rato sí. Batman ni ni ni ni ni Batman <risas> eh, de todas maneras Tú, Campbell, habías visto la, la nueva, ¿no? La que han hecho en versión animada. Sí, la he visto, sí. Y tres qué tal? cuartos de lo mismo. Así ah, es. He... Eh. No, no, es lo mismo. Es el mismo espíritu de la serie y toda la historia. Además, eh, la mitad de los dobladores son los actores de la serie, los que quedan vivos. Joder. ¿Y acabo de ver una peli de Batman del 43? Ahí va, sí, la, la primera. Ah, pues este que vale. Hostia, que ganas. <risa> y tanto... <risa> Dios, es, la, es esa que sale con un uniforme, wow, wow, madre mía, wow. vale, con el traje gris, toda la vida. Sí, sí, pero madre mía, vea traje. Hombre, sí, claro, son los 40, ¿qué esperas? Tampoco es, es, es como si vemos la de Superman de George rips O sea, es... Claro. Wow. ¿No venía de EF hoy? No, él había dicho que no, que no podía. ¿Y que estamos los tres solos? Sí. Los Javis sois mi baluarte ahora mismo, ¿eh? Si oh, vosotros tía, no qué. sé qué haríais. Sí, aquí estamos, sí. estamos cumpliendo ¿no? Sí, sí, que antes coméis todos los programas Habéis hecho todos los de Batman, tú Joder Es <risa> verdad ¿Qué estómago más enorme? ¿Termi Terminamos los de Batman hasta... sobre, sobre todo este último <risa> Hay que tener mucho estómago Joder, yo me, me he liberado de Batman y Robin, la verdad No, pero sí, si Batman y, Batman y Robin es lo mismo que lo del 66 O sea, cu no cuentes el argumento Vete contando otra cosa <risa> Sí, pues sí, tienen bastante parecido incluso Es una es un locura homenaje. Yo creo que es un homenaje, tío. no puede ser otra cosa Tiene que ser, tiene que ser sí. es, lo que, es lo que dice siempre al Al respecto de esa película Que es un homenaje De la del 66, 66 sí. Yo ayer estaba haciendo lo del guión Y lo de la dirección, digo a ver Como unos tíos que dirigen Tiempo de matar, al año al año siguiente Hacen Batman y Robin O sea, Ay. no me entra a mí en la cabeza Tanto el director como el guión No, no, no, no cuela <risa> pues no, Algo no, no. les ha pasado por el medio Pues muchas cosas Seguro que mucha basura por la cabeza Igual tiene razón Al Qaeda Siempre lo ha dicho que, que es un homenaje a la peli de Alan West ¿eh? Es que tiene muchas cosas en común ¿eh? Bueno, yo voy a voy a saltar la sorpresa Porque me le pasó mejor Viendo Batman Forever Que Batman A Tim Burton No digo más Envejece mejor, lo que pasa que tiene sí, también sí. mucha historia. Hombre, eh, tiene momentos de, de partir de culo, pero... Sí, y otros de ridículo absoluto. De ridículo o sea, absoluto, sí, sí. pero tiene, joder, los trajes, eh, la escenografía, todo, todo, todo, está muchísimo mejor, coño. A ver, no me refiero que tengan mejor imaginería, ¿no? Las de Tim Bartle tiene muchísimo más pero lo que es medio o sea, al respecto, se nota que aquí su Michael manejaba más medios se nota sí. a la regua sí, por mm -hmm. supuesto, es, es mucho mayor también sí, por eso por eso lo digo eh, se nota un montón y, y eh, quizá, claro, viendo Batman Forever, después Batman y Robin quiso, quizá debió seguir la misma línea sí, pero no, no, que, que, que Batman Forever de maneras eh, enigma es el que destroza la película, ¿eh? de Batman Forever. Bueno, Enigma y Chris O'Donnell. Bueno, y, y, <risa> y los y Tommy diálogos. Tommy Lee también está un poco ido de olla. ¿eh? Sí, o sí, sea... pero más todavía Jim Carrey. ¿eh? No, no, Jim Carrey está muy exagerado. pero Y lees los cómics de y ves a dos caras y ves a Tommy Lee Jones y dices, a ver, este tío, que, que, ¿en qué se ha inspirado? No tengo ni puta de... idea. La se ha inspirado en el Joker de... De, de, de los 60 No, no, el de los 60 directamente sí, eh, sí, más, que... Eso te iba a decir Que tiene más de Joker que de dos caras Pero como, sí, vamos más. Muchísimo Bueno, eh, empezamos, que si no vamos a hablar de las cosas Antes de, de hablar de ellas Y vamos por este orden Más o menos, por, bueno, por orden cronológico Empezamos por la clásica, ¿vale? A hay huevos Hay huevos Venga, vamos a romper Venga. los cuantos huevos. A Van por ahí por las noches montados en su coche para timar total. Vengo cachondito, con Es muy propio teatro. A ver, vamos al lío <risas> Me lío, me lío y digo chorradas Voy al baño que me cago Es que con estas películas que esperas decir No esperas decir algo en ¿sí? serio <risa> no me, me, me. me cago igual <risa> Son películas para aflojar el estómago Esto te lo pones por la mañana y vas al baño como un santo Buah, Dios mío No, no, y de las que vienen ahora A ver, Forever aún tiene un pase Tiene sus cosas, tiene un pase Pero, pero sí, Dios sí, mío sí. Uff Se puede Uf. ver, eh Yo Batman y Robin, Batman y Robin va a ser Buah Yo Forever Uf. la vida entera La vida entera de, de un tirón Y Batman y Robin anoche me costó una barra barbaridad a ver, la paraba, la, la paraba, iba a beber agua, la ponía de nuevo y dije, ¿esto qué mierda es esta? A ver, eh, yo te voy a decir una cosa, yo Batman Forever la vi en cine, la vi en cine de, eh, y, y, y en ese momento hasta me gustó, porque la anterior había sido Batman Returns, que no me había gustado nada, y Forever todavía lo agradecí, o sea, dije, mira, vale, tiene sus puntos, me sobra un poco Jim Carrey, pero la película va, mola. A vista a día de hoy ya no tanto, pero pero Batman y Robin no hay por dónde cogerlo, por dios. No. Eso es, además que se ve que es un calco a la serie esta, o sea, no es que sea un homenaje, es que plagia muchas cosas, porque ahí también empiezan con la tontería de todo, o sea, la bat tarjeta de crédito, eso no hay quien se lo quita la cabeza. Robin es que no me gusta casi nada, no, no me gusta tampoco Uma Thurman ahí. No, Uma Thurman está pasadísima, está sí, pasadísima y... Es y Oswaldo o sea, como que se creía que se creyó que era un actor serio y, y tiene momentos de estos en plan Shakespeareanos y todos que intenta hacer él, que desde luego da vergüenza ajena, eh. Wow, lo de Oswaldo Senegreya que... estremiéndolo eso ¿eh? que quedar ridículo el personaje no. Y lo de Ben, el Ben, el Ben que sacan, el Ben, el Bain interpreto que es este que, que lo, entre comillas lo inflan, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. sí es digo, yo, digo, yo ese 20, es pero madre mía, no se parece <risa> nada. No, Bane aquí es un, estas, un tarado, un tarado ahí. ¿eh? Estas van por libre, esta, no, ni habla ni nada, va todo el rato <risa> y tal. Pero pero qué va, estas en es que ni, ni adaptan, o sea, adaptan nada cómic de que de mala manera. Ponen ponen el personaje, le dan el origen que les da la gana porque tampoco es exactamente el origen que tienen en los cómics. Eh, Cuando ves el principio también el, el Por ejemplo el tono de los trajes mm. eh, Lo hicieron mucho más Más en plan comedia el, el tono de los trajes Sí, porque lo que tenían que arreglar no lo arreglaron O sea, en la en Forever el Val Kilmer Sigue rígido como tal O sea, no puede mover la cabeza mm. Si te das cuenta y, en, y la de Batman y Robin creo que tampoco Yo o creo sí, que en, bueno, Batman Forever, en Batman Forever todavía mantuvieron algo de seriedad un poco en el tono, pero ya en Batman y Robin... Porque la producción, la producción era de Tim Burton todavía. En y, exacto, sí, en Batman y Robin se desmadraron del todo. Ah. Que para mí es un error, yo creo que si hubiesen hecho algo más más parecido a Batman Forever, pues bueno, hubiese sido una película pasable. Sí, sí, si no se les hubiera ido tanto la, la olla, pero es que lo que tenían pensado después era da, daba más miedo todavía, o sea que... La de Batman triunfante, eso sí que era Para morirte de miedo sí, porque además bueno Y otro que está horrible en Batman y Robin Es George Clooney, fatal Todos, es que hay alguno bueno en Batman y Robin en, en, yo, el, el, Sin duda Es el peor Batman El, el de George Clooney Sí, y mira que, que se pensaba que iba a ser el mejor Decían, por fin tenemos un actor Que va a dar la talla como Bruce Wayne Y como Batman a la vez va, ¿no? Desde el principio desde la, Primero, la, la máscara le queda mal Sí. No, no, te, ¿No te da la impresión de que la máscara le queda grande? Como que se le ve mucho mucho de su cara por debajo. Sí, pero bueno, también pasaba con le queda le hace un efecto así la máscara muy raro. A mí Val Kilmer, como Batman no, no me decepciona tanto. Le, yo creo que más, más o menos mantuvo un cierto nivel. Sí, y, porque, sí, sí no, no, no, si ya te digo que Forever tiene sus cosas. O sea, eh, hombre, de aquella, a, a mí de aquella me gustó mucho, lo que pasa que eso la he visto varias veces Y por ejemplo, eh, Nicole Kidman sale guapísima, pero es un espanto lo como actúa en la película. Sí. Ah. Porque la verdad es que sale que vamos, está para comérsela, pero pero pero Dios mío qué más lo hace. Y lo de Jim Carrey, puf, hay que tener mucha paciencia, eh, porque si le va... Carrey, Hay que tener paciencia casi siempre, pero a mí me molesta más en esta película Tomми Jones que Jim Carrey. Sí, porque quiere estar a la altura en plan histriónico y no es No le va y no le va. No le va ni como actor ni al personaje, porque el personaje no es histriónico. Y el actor tampoco, o sea, el actor es es un tío más contenido. O sea, tú ves a este tío en, en, en Men in Black, que hace todo lo contrario, de sí. cara de palo, y aquí va de, de, de, de desmadrado, o sea, no no me no me cuadra. Yo sí, siempre a, a, a Tommy Lee John siempre lo veo así, seco. Sí, además Tommy Lee John es un actor que yo creo que es que <coughs> que cae casi siempre antipático en las películas. Sí. Y ver a un antipático haciendo intentando hacer gracia es muy duro eso. En cambio, yo Jayn Carry es que lo hemos visto en este registro en el 80% de sus películas. Entonces, pues pues yo, yo creo que una de las cosas por las cuales Batman Forever más o menos mantuvo un cierto éxito de taquilla fue la inclusión de Jayn Carry. Por claro, porque era su época. Es que hacía poco que época. había hacía poco que había hecho la, la máscara y y estaban, y estaba en el boom entre ah, Ventura, La Máscara, Mentiroso Compulsivo, cosas de estas. Ah, eh, era la época grande de Jim Carrey y aprovecharon el tirón eso. Y, y aparte, aquí lo que pasó fue eso, que, que eh, el patinazo que pegó Batman Returns, que, era, que recaudó muchísimo menos de lo que pensaban, dijeron, pues nada, metemos aquí a este tal y cual. Y la película fue un bombazo, entonces le dijeron a Schumacher, pues nada, tienes vía libre para hacer lo que quieras. hijo de la que hicieron. Madre mía, lo, lo, lo que hicieron con esto. Yo la tengo, sí, aquí, la tengo aquí puesta mientras y hay momentos que de verdad que son, que dices tú, vale, eh, es para dejar el cerebro aparte y, y, y aceptarlo ¿eh? Porque uf, ese momento que está bajando por la cueva para el coche y se queda al lado del coche haciendo la pose, esperando que Alfred le hable. <risa> Tío, por Dios. Después los actores que se barajaron para ser de Batman, eh, incluso Tom Hanks final, de manera tan cans de Batman, qué desastre, ¿no? Pues imagínate y... como lo que, como lo que decía yo el otro día con Bill Murray, que podía haber sido Batman también. O sea, sí, y Daniel y Daniel Daley. Sí, pero bueno, eso eso eso al, al productor que se le ocurra que Daniel Daley se va a meter dentro de un traje de Batman es para vamos, sí. para decirle, mira, hazte mirar porque no te lo crees ni tú. Sí, Daniel Daley que es un actor que te hace una película cada 4 o 5 años y que hace lo que hace porque eh un actor que se mete en el papel hasta hasta límites insospechados. ¿no? Es, es imposible creo yo que aceptara eso, eso No, no, no, no, ni, ni, vamos, él lo tomaría broma completamente. Sí. Después también Mel Gibson, Johnny Depp, Carrassen, William Baldwin Alex Wal <risa> Alex Baldwin y William Walwyn. Las armas. Sí, nada. No, pero estos en cuanto vieran cómo iba a ir, cómo iban a ir los tiros, pues ya se echarían para atrás. Sí. Por lo he visto, visto Gilmer. Si sí tuvo especial interés en, en interpretar a Batman. Adeste para aquí. Muy bien. Hey. Lo pues vamos a León, ¿parecen? Vamos. Venga, vamos a ellos. Vamos a ellos. mutuamente Muy fuerte. <risa> Anda, ir a echar un trago de algo que esto es veneno. Sí. <risa> hay que hay que beber para poder. Eh, continuar. Venga, hasta ahora. Venga. ahora qué ha pasado en Telegram? Nada, no, no, un comentario como antes hacía este eh, lanzó una pregunta en Telegram sobre para que la gente participe y demás, ¿no? Como ah. hubo un comentario que puso eh Soda Pop que pone "Yo es que de Batman estoy muy verde quitando la las de Nolan, no vi anteriores pues de aquí yeah. podemos contestarle que que quizás eh, eso lo convierte en un privilegiado pues. <risa> las de Nolan sigo pensando que están muy por encima de estas pero que si tienes 4 horas libres so pop y como esto seguramente Asier lo pongan en los eh, en los extras si sí, el, el, el Metapop que siempre que, lo pone si, decirte que si tienes 4 horas libres pues no está de más que que te veas la de Batman y Batman Vuelve de Tim Burton en la cual Vemos a, un, a un, un, un tratamiento de Batman peculiar, pero pero muy al estilo Barton, que siempre, siempre es digno de, de ser de ser visto, ¿no? Más en la primera que en la segunda, porque en la segunda ya es de mm, estilo Barton total, digamos. Bueno, sí, lo que pasa es que para el que le guste Barton, eh, incluso lo todavía lo estuvimos hablando, le, le llega a gustar más la segunda que la primera. A mí la segunda me aburre más que la primera, siempre lo, lo mantengo, ¿no? Porque es la sensación que tuve cuando fui al cine, que me aburrió. Y, y es la sensación que tuve estos días al, al volver a verla. Pero claro, dentro del universo Barton, pues es una película destacable, ¿no? Sí, bueno. Y ahora nos toca la tortura. Sí, voy a beber agua. Sí. Ahora vuelvo. Matentún incontar Yo no sé qué se creen Con esos trajes de un post Estoy viendo eh. filmografías Estoy viendo cada cosa Buah. No sabía que habían hecho unas mercenarias De serie Z Madre mía, qué pinta tiene esta? Alicia Silverstone Tiene hasta bigote aquí ¿eh? es Robin, ¿eh? Tiene de todo lo malo Cajo en la leche Dios. Es así que está desaparecida, ¿no? Silverstone. Eh, volvió a salir hace poco, ¿con qué fue? No me acuerdo, sí. una vez, puede que en una serie de televisión o algo de eso. Algún papel de esto, ¿no? Pero lleva además lo que ha cambiado la tía. O sea, no, o sea ni, siquiera, ni, no, ni siquiera la he visto Yo creo que tiene operado hasta el pelo. Nosotros le digo todo, o sea que no aparece ni ella. Desde luego la imagen que tiene en en IMDb es que no parece ni ella. Le le pasa igual que a Lars Helweger operado de Pero, tal manera en el casting aparece Jip Swanson como Bane, hay que joderse. ¿eh? Sí, era un luchador de, de <risa> okay, un luchador sí. de, de lucha libre, de estos, ¿no? no, de, no de, tiene nada no tiene nada que ver con el Bane de... Por eso digo los que se quejaban de del Bane de, de Nolan de, que vean esto, sí, que vean esto porque esto sí que es vergonzoso. <risa> y esto vamos a ver. Ah, bueno, sí claro que es verdad que esta se hizo famosa con, con lo de los vídeos de de Crying y de, tal, de de Aerosmith. No es verdad. Alicia, ¿eh? Sí. Una chica guapa, pero... Fuera de onda... No. Y Robin, buscando a Eva, sí, después he ido buscando a Eva, trabajo de amor perdidos... Ya estoy aquí. Y luego, y luego ya se perdió. Para algo de comer. No, hay, hay una foto aquí en Wikipedia de, de Alicia Silverstone en 2010, que no se parece nada... Nada, nada, nada, esta ha hecho un, eh, hizo igual que la Silweather. Sí, o sea, totalmente, totalmente cambiada. Ah, bueno, sí, hizo de sí misma la de Tropic Thunder, es verdad. Uh -huh. En un cameo que hizo ahí, sí. Estoy aquí, eh. Ya está, ya, ya, ya. Muy, muy bueno. <risa> bienvenido de vuelta. Buena, bienvenido que a la guarida. He ido a por algo de comer para pasar el trago. <risa> sí, sí, sí. hambre ya. Eh... No te preocupes, que ahora hay, ahora hay que hablar de lo bueno. Mm. Mm. Nada, que la gente no quiere opinar por Telegram sobre Batman, las Batman. Ya, le, he le, he, le hemos contestado aquí al amigo Sodapo, que ya, había es, puesto un comentario. Se ha oído, se ha oído. Que me han dicho que es buena idea, que pero para la próxima, que para esta todas estas pelis no quiere comentar la gente por lo que veo. Porque será, joder? ¿por no qué será? No, lo entiendo, ¿eh? No sé. No no entiendo, yo no lo entiendo. Como el juego que dan. Claro, ah, no, por eso. Más bien que con estas no nos íbamos a echar. Para hacer comentarios. Batman, no, Batman comentarios. Forever Infinity un poco con Batman y Robin un 3 con 6. Man, me parece justo. Un 3 con justo, yo creo que debe puntos. <risa> Para Antonio sería un 1,6 un, un menos 0,1 Aquí, con Antonio. Aquí bueno, con Antonio Vamos a, a darle cañita ¿Parece? Sí, que esta va ahí rápido sí, a, va La Lisa Silverstone de 2005 No se parece tampoco a la de 2010 Esta mujer eh, cambia mucho sí. Bueno, vamos a ello Dejan <risa> encendida la luz de la pesilla tienen miedo la oscuridad se las dan muy duros pero duermen juntos se acusan mutuamente de rocar joder como me enrollo te aparece está bien tres horas y sí, 20 ¿eh? de mierda y tanto, y tanto. joder Tres horas y pico o cuatro, esto va a ser un programa suelto de esto solo, ¿no? Pues casi sí, porque voy a hacer uno por cada peli de Nolan, otro seguramente con las de Tim Burton y otro con estas. Vale. Pues mira, cinco programas, ¿eh? Yo te digo, cinco programas de Batman, tómate. <risa> Uf, <risa> no sé si alguien se los escuchará todos, pero bueno. Entre cinco programas de Batman y nueve horas que hicimos con el de Batman Superman, no, si... <risa> Es... 9 horas Batman, El de Batman de Superman 9 horas Pero si, sí. si sacó algún Si hubiera sacado esto En todo un solo bloque Serían Pues le 3 15 horas Dios Prácticamente 15 más 9 24. ¿Ves? Un día entero hablando de Batman. <risa> Joder, ahora que lo dice Fueron 9 horas en Le Batman o Superman, ¿y qué fino? Sí, porque fueron 6 horas de la guarida del cómic que estuvimos ah, ruineo. A Coño, es verdad, es verdad. Y 3 y 3 de la película. Es cierto, es cierto. No, ese programa quedó bastante Completo Podrías decir algo. No, no. <risa> bueno, chicos, pues os dejo. Vamos a ya seguimos en contacto para la semana que viene bien. Ma el martes lo de Halloween, ¿verdad? Martes lo de Halloween. Mañana vais a estar alguno de los dos? No, ¿no? no yo no, no puedo. Yo vale, para no puedo. Pues nada, que os den. Hala. Ven. Gracias. Chao. La la pesica, miedo la oscuridad. Se muy duros, pero juntos se expulsan mutuamente de rocar. Patanbrovis I love you.